Cuando el primer día de junio de 2013 Ya gastó sus primeros dos minutos Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar En las próximas cuatro horas de radio Hoy cumpliría 110 años Nini Marshall Así que la vamos a recordar a través Del archivo sonoro Radio, cine, tele Y fundamentalmente A través de su hija Ella nos va a mostrar a, a mamá debajo del escenario quién era esta señora que fue Sin dudas La más grande de todos los tiempos A la hora de hablar de humor En la República Argentina Ya en los estudios de la 7.50 Viviana Dallas y Marcelo Ponce Vamos a hablar de las dos décadas Las que vienen haciendo mucho blues y mucho gospel Tendremos un adelanto del Funes el Memorioso Que va a salir esta noche a partir de las 23 Allí te vas a encontrar con la historia de Díaz Ferrán El último dueño de Aerolíneas Un experto en vaciamiento Y lavado de dinero En el mini recital de las 3.30 Hoy tendremos al saxo de John Coltrane especial a la salida de Cada Info, hoy tendremos muchas versiones de un clásico de la historia del blues, Walking Blues, aquello que escribiera Robert Johnson sobre principios de la década del 30. Tendremos a Taz Majal, a Eric Clapton, a Kate Brown, a Willie Dixon, bueno, todos ellos haciendo Walking Blues. por supuesto, como todos los sábados, madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Yo creo que conocí a este señor que está del otro lado de la línea cuando él hacía un programa que se llamaba, si yo mal no recuerdo, El Quitapenas. Y yo hacía en la misma radio en Ciudad, La Trasnoche, con Jani Versace. Cuando dejamos de vernos, yo creo que sería el año 2006, por ahí, y este señor, si yo mal no recuerdo, hacía un programa que se llamaba Mucha Noche, y nosotros con Diego Bonadeo hacíamos... Barajar y dar de nuevo en la mañana de Radio Ciudad Señor Quique Duplá, bienvenido a M750, ¿cómo anda? Hola amigo, ¿cómo va? Realmente un, un gustazo que, que estés entre nosotros, que seas parte de, de esta familia Y que te podamos escuchar todos los sábados de 10 a 12 Cuéntenos sí, qué, qué va a pasar Ah, mirá, la verdad todavía bien no sé pero a mí me gusta improvisar, ¿viste? No, bueno. eh, no, de todas maneras estoy muy contento, estoy muy ansioso, estoy medio así nervioso, pero bueno, tengo ganas de salir al aire, la verdad tengo ganas de salir al aire, pero bueno, ahora empieza esta hora tan divina que te toca a vos laburar y que yo laburé durante tantos años, sí, ¿no? Sí, sí, claro, es una hora, es un tiempo muy especial, donde Ay, sé, se, no. se para la pelota y se puede manejar, qué sé yo otra se maneja radio a otra velocidad y eso hace que el que está del otro lado que te está escuchando, eh, que está solamente con vos. Claro, este, totalmente. Eh, claro. La calidad del oyente a esta hora es distinta. Digamos, no estamos diciendo que es bueno o es malo, pero es, el, el oyente de madrugada escucha a diferencia sí. del otro que oye, ¿viste? Sí, exactamente. Ahora, o sea. también para hacer radio por la mañana nada mejor que un fin de semana. Sí, también. Y es un lindo horario, claro ¿eh? es sí. un lindo horario claro que, que, sí. que hice muchas veces, durante muchos años, en distintas radios. Y ahora me, taca, me toca estar acá en esta AM750 y estoy muy contento, loco. Todos tienen una buena onda. La verdad que con todos los chicos, los compañeros, las compañeras con los que hablé, todos tienen una onda genial. La radio suena divina. Creo que estoy en el lugar indicado, loco. Bueno. Le mando un gran abrazo, no quiero molestarlo más porque seguramente no estará a punto de acostarse porque esto no, sí, no es era, que arranca claro a las sí. diez esto sí, arranca mucho antes me estoy terminando el vinito ya <risa> y me voy a dormir gracias por llamarme un gran abrazo amable. y mañana te estamos escuchando a las 10 de la mañana Kike muchas gracias, buen programa Kike dupla arranca mañana en Subí después te explico todos los sábados de 10 a 12 aquí en AM750 arrancamos Prohibido amanecer de 0 a 4 Algo se escucha en el medio de la noche Campana en AM750 Como todas las noches arrancamos por el final Vendiéndote lo que va a pasar en los últimos 30 minutos del programa de hoy El mini recital quedará en manos de John Coltrane Prima media hora de hoy, el mini recital quedará en manos de John Coltrane. Pero te había hablado de invitados, pero primero los, los vamos a presentar a través de sus sonidos. Ella se llama Viviana Dallas, el Marcelo Ponce. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí a esta hora siempre. El agradecimiento tiene un valor agregado a cada uno que llega a esta hora de, de la noche del día. Bien, no sabemos, ha prohibido amanecer. Claro. buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Sí. Bueno, estábamos escuchando esto, que es parte de, de, de su último disco, y, y yo les decía realmente que sonaba muy bien y que tenía mucho que ver quizás con un, un ensamble que ya lleva dos décadas y eso se nota, absolutamente se nota, ¿eh? realmente. Gracias, sí. Eh, bueno, venimos trabajando hace ya este año, 21 años. Claro. Y sí, desde, el, desde la primera vez, como uvas amargas hasta ahora, bueno, ha pasado mucho tiempo y... y Y sí, esto de conocerse hace que algunas cosas fluyan eh, sí. de otra forma uh -huh. como cómo, ¿Cómo arranca la historia en aquel agosto de, de 1992? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el objetivo musical? Porque eh, entre otras... Muchas cosas, por supuesto, que son ritmos absolutamente hermanados, el blues y el gospel, ¿no? Pero no tenemos tanto gospel. Entre nosotros sí tenemos una familia del blues un poco más amplia, pero no tenemos tanto gospel. Bueno, eh... ahora hay, va hay varios grupos, ¿eh? Ajá. Hoy día hay este unos cinco o seis grupos pequeños por lo menos, sino más... Sí, más... Que se dedican que están, enteramente... Sí, a están haciendo ahí. gospel, además de, obviamente, las, las bandas y los grupos que hay en las iglesias evangelistas sí, claro. de Argentina, pero hay gente haciéndolo de manera cultural y por la cuestión musical específicamente, hay unos cuantos grupos, en agosto va a haber algún tipo de, de evento que están, se está gestando por ahí, uh -huh. que ahí va a llegar información. Y ahí tenemos blancos haciendo música de negros en todos los casos o tenemos algún alguna cosa este, con, con cierta mixtura afroamericana eh, no, en general son, sí, son argentinos claro. sí, sí, sí. que barbaro pero está bueno, es no, una no, movida como con, reciente no, sí, claro. digamos, de, ah, de unos años a esta parte sí. pero eh, si, sí, el blues tiene como un poco más eh, sí, historia sobre en, todo también en castellano de manal para acá que si uno puede poner sí, sí. algunos Este, mojones y decir bueno de ahí en adelante sí, sí, sí, sí, pero obvio, sí claro obvio, es, yo lo que recuerdo un poco más sí, más amplia sí, y sí, más sí. más grande sí, sí, sí. sí yo lo que recuerdo un trabajo de gospel de Opus 4 mira Ah sí, un, claro un, un, un trabajo íntegramente destinado al gospel sí. y después eh, nada más este y es, bueno eh, es la mamá de de un montón de, de ritmos afroamericanos Sí sí seguro. sino de, de todos seguro Eh, nosotros tenemos también un disco entero de gospel Que era con el quinteto vocal que hacíamos eh, a, la, a la manera de, de los cuartetos de la década del 30 Ajá. Eh, Que fue gospel and, eh, and blue singers Un quinteto que estuvo, digamos, desde el año 2000 hasta el 2005 Trabajando juntos, eh, paralelamente al, a, la, sí, sí. a lo que hacemos nosotros y eh, bueno ahí grabamos un disco Llamado Sunday morning que era eh, como casi todo gospel había alguna que otra cosa secular de, de vocal pero era todo vocal y uh -huh. así a la, con los formatos de los cuartetos de la década del tre sí. y a diferencia de, del blues que tiene mucho que ver con el dolor con, con los algodonales con los esclavos con la melancolía con la tristeza el golpe por ahí el gospel tiene eso de Eh, qué sé yo convocar la alegría también ¿no? juega desde ese lugar del punto de vista religioso hay infinidad de formaciones que juegan a eso de estallar a través de, de algún formato digamos no es solamente la cosa este más religiosa y encorsetada en algo Este, qué yo, como nuestra música sacra, no la que escuchábamos cuando éramos chicos y, y venía Semana Santa y prendías la radio y lo único que tenías era era música sacra, ¿no? Está muy lejos de ser aquello. Sí, en realidad el gospel fue tomando a lo largo de la historia distintas músicas en realidad. Sí. Eh, para ellos el gospel es eh, simplemente la palabra de Dios, o sea, uh -huh. este el toda canción que esté hablando sobre el evangelio o que esté diciendo una plegaria, un tipo claro. un rezo, para ellos es gospel. Y en realidad en Estados Unidos, eh, a lo largo de la historia, fue cambiando su formato y fue tomando las músicas de moda para poder captar a la gente joven. Bueno, rey Charles, ¿no? un ah, tipo que nace sí, del gospel. Totalmente. Y, sí. sí claro, eh, claro. Digamos que es del 1865, para que tengas una idea, hacia atrás se habla de negro espiritual y más o menos a partir de esa fecha se empieza a hablar de gospel. Eh, pero hay este digamos distintos estilos que han pasado en el momento en que el rhythm and blues por ahí era la música de moda adopta esa forma o el soul adopte sí, esa forma ¿no? el, hoy el, día los 40 suena como swing claro. o hoy día hay hip hop como se adapta, eh, se hay baladas hay hip hop y hay un montón de otros ritmos claro. también mezclados incluso música clásica que también este tiene este digamos eh, la, la idea del gospel la forma del gospel pero pero Eh, con sonidos más tipo himnos. Sí. Mm -hmm. Hay un tipo en los 50 que es, que es el reverendo Wallinger que grabó muy poco, pero que lo escuchas y suena como Jim Vincent, claro. ¿no? por ejemplo. Claro. Sí, eh, sí, sí, bueno, eh. esto es recién lo, lo nombramos al pasear las Recharts, pero es lo que lo que le pasó a él en algún momento sobre las partituras de gospel, entró a meterle letras antiguas claro, y, sí, sí, wow, sí. y tenía, qué sé yo, por ahí 50 tipos en la puerta del boliche que venían de la iglesia y, y, y querían impedir que el toque sí, y no estaban sí, de lo verdad, lo excomulgarlo y, y, y todo lo demás bueno, ¿cómo fueron esos 21 años de recorrido? ya algo nos contaste, pero es un tiempo eh, a ver, es mucho tiempo 20, sí. 20 años 21, es mucho tiempo, Gardel sí. en esto 20 años, no es 20 años no es nada 20 años son 20 años pero, pero y, y más para estar arriba del escenario y llevar adelante una propuesta que por lo que nos contás tiene entonces es como una línea de tiempo casi línea recta que tiene que ver con, con estos ritmos no, no son 20 años con repletos de caminos sinuosos y curvas. No seguro a partir de, bueno, de del 92 que fue guas amargas eh, fuimos a lo largo de los años gestando distintos proyectos eh, que bueno tuvieron digamos también distintas propuestas una era esta de, de, del quinteto vocal en el año 2000. Eh, después eh, un grupo que hacíamos eh, Rhythm and Blues de la Costa Oeste al estilo de Tyvon Walker o, o Lowell Foulson eh, bueno, tuvimos nuestros coros gospel desde el 98 hasta el día de hoy que bueno, fuimos armando distintas formaciones de corales más grandes gospel para ser más una, una situación más, eh, digamos, congregacional por un lado y urbana también, pero con la, los formatos corales grandes Eh, y bueno de, digamos un trío que hacíamos con Omar Ramírez que es el pianista que era bueno en el disco que se llamó Jelly Bean que, que con ese trío hacíamos más un repertorio de, de, de las mujeres de Bodeville de los años uh -huh. 20 las cantantes regionales y algunas cantantes digamos más, más urbanas bueno eh, ...si bien todas eran urbanas... ...pero digamos... ...algunas más regionales... ...y otras más... Eh, ...clásicas... clásicas claro. ...y de variedades... ...como, como Marreini... De... y Smith... Sí, ...Oberta sí, sí, ve... Chippy Hill... Claro, ...Estados Unidos tiene eso... ¿no? ...que a veces... Sí. ...hablamos de regiones... ...y en sonidos... ...hablamos de distintos países... ...sí, sí, sí... También, sí, sí, eh, sí, sí ...es increíble... ...es increíble... ...y bueno... ...paralelamente... ...en el año 2000... ...creamos... Con, con, ...bueno... ...a partir de que íbamos... ...teniendo estas ideas... ...y estas cuestiones... Eh, ...paralelamente... Desde, ...desde que nos conocimos... veníamos realizando una tarea también docente que bueno, en el año 2000 decidimos armar Afroamerican Music, que es como el estudio que, que digamos, en un punto congregó todas estas eh, producciones y a la vez eh, gestó una situación de docencia con, bueno, con distintos docentes que, que están trabajando con nosotros y bueno, en el 2010 eh, abrimos como un nuevo lugar en, en, en colegiales que bueno, ahí tenemos ahora el estudio de donde dictamos Eh, clases de todo tipo y a la vez tenemos eh, un convenio con el, el instituto de, de jazz eh, y, y de estudios de, de la música contemporánea de la universidad de flores que bueno se dictan son como cursos de extensión universitarias sobre música afroamericana eh, blues gospel, gospelholders y también sobre eh, técnica vocal que uh -huh. bueno, eso los coordina vi que es la digamos quien coordina el área de canto cosas claro, además venís de, de una historia que tiene que ver con primero con los claustros y después <ríe> subimos al escenario eh, Sí, en realidad en la música popular este antes de conocer la mar y después de conocer la mar estuvimos haciendo música popular Y paralelamente que me subí a cantar blues y gospel eh, en el escenario, fui estudiando en el Conservatorio claro. Música Clásica, yo, lo mismo que él también hizo también. la carrera de guitarra <risas> y de composición. Sí, yo de hecho soy también, también eh, compositor, egresó del, del IUNA. Ah, doy clases también vos eh... en el buchardo los, eh... dos, los dos, en el ah, buchardo. dos en el buchardo sí, sí, sí. Damos, eh... ver, en este momento también estoy dando clases ahí en el buchardo de instrumentación de la carrera de composición tengo tengo una doble vida como dice el, <risa> Claudio, el amigo Claudio Clayman <risa> claro <risa> ah, y, vos... y, bueno, y ni hablar cuando alguno de tus alumnos te va a ver arriba del escenario sí, sí, es, es divertido dos facetas sí, pero también estoy en Cuda que es compositores unidos de Argentina o sea soy compositor de música clásica por un lado hago oh, cosas bien. muy locas Compare... y extrañas. Sí. Y por otro lado toco también. Pues bueno, son popular. dos amores, no, no, no, no. sé yo. Sí, que yo yo creo que en un punto Conviven. sí se pueden se alimentan uno alimentan, sí. unos, alimenta alimentan mutuamente otro. para mismo verlos. Cuando hablamos de, de música clásica, hablamos de esa música de élite que tenemos tan lejana y que para otros está tan cercana y es la música más popular. Este, que pudieron tener, sobre todo en otras épocas seguro, en parte de Europa seguro, seguro, estamos seguro, hablando seguro. Qué sé yo, de un Mozart tocando en cabarets o en <risa> teatritos Bodevilles, en teatros de mala muerte seguro. pero digamos son son tipos que tienen una historia detrás que bueno, nosotros lo que tenemos es una historia trasplantada y, y la tenemos en el Colón encerradita <risa> pero es como sí, que sí. Eh, merecería otro lugar sí, también bueno, eh, viví también Hizo su carrera de canto y bueno, en el estudio tratamos de, de, de trabajar también eh, abordando esas esas cuestiones desde un lado también a veces académico porque creemos que suma, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, ahí es como en todas las profesiones, eh, de un lado el aula y del otro lado eh, la experimentación en el terreno para que uno vaya adoptando Seguro. Seguro. los bajes del oficio, para que Seguro. uno vaya trabajando a cierto error, a cierto error y es yo entre el pizarrón y, y, el te, y el trabajo en el terreno van sí, haciendo sí. van haciendo el profesional eso no, no, no, no cabe duda seguro. seguro además son elementos y herramientas para poder llegar al objetivo último que tiene la música que es emocionar y transmitir sí. emociones y comunicar así sí, que sí, sí. cualquier cierto. herramienta digamos tratamos de nutrirnos de la mayor cantidad de elementos para poder transmitir también la mayor cantidad de emociones mhm uh -huh. así suena hoy ¿no? después de 21 años dar las puntas Estábamos hablando con Viviana, con Marcelo, fuera del micrófono sobre bueno qué, qué le sumaba al músico el hecho de venir de una historia de conservatorio y después subirse al escenario para hacer blues o para hacer gospel. Y vos me dabas como como ejemplo uno de los temas de este disco que quizás, seguramente, eh, a ningún otro músico se le hubiera ocurrido una, un camino tan particular a la hora de buscar ciertos arreglos y buscar ciertos giros que están ahí, en, en, en algún costadito de tu historia. Sí, bueno, yo te, te comentaba el tema de, de, de la hiena, que tiene ciertos pases armónicos que yo los estudié cuando por ahí estudiaba Debussy. Claro. Salvando la distancia, no se parece en nada, pero sí. hay un salto, lo que llama un salto de mediante en armonía, sí. que, <risa> que la hiena lo tiene. Y claro. yo lo estudié ahí, después lo transpolé. Sí. Pero digamos, eh, a veces, eh, igual no es que otro por ahí no lo hubiera podido haber hecho. Sí. Pero saberlo a veces ahorra tiempo, eh, es eso es lo que pasa. Sí. A veces, eh, o sea, hay tipos intuitivos que está buenísimo, yo también a veces me manejo con la intuición y digo, uy, mira después analizo lo que hice. Sí. En esta lo busqué porque el puente no lo podía resolver y dije, a ver... Pero en otros fue intuición, o tengo canciones que hice cuando todavía no había ido al conservatorio, y dije, ah, mira, sí. después las analizas y decís, hice esto, qué loco, lo mismo que hizo fulano en tal lado. Y fue la intuición. Sí. Eh, a veces te ahorra tiempo, yo creo que es más eso que, que la posibilidad de hacerlo. Sí. Creo que muchos hacen cosas que son geniales o, o gloriosas, por ahí sin, la sin una formación sí, académica. No, no, no pero por ahí eh, por intuición, pero lo, lo bueno que tiene a veces saber algunas cosas es que en, en algunos aspectos para hacer los arreglos corales el, y esas cosas, bueno, uno tiene las herramientas y, y tiene y gana cierto tiempo eh, en el hacer. Sí, claro, claro en la construcción. El fresador como como suena la yena, como suena el corte el corte 7 y vamos a ir descubriendo todos esas esos giros tan particulares que que tienen que ver con Con, con el conservatorio y que después uno lo vuelca a la música popular a ver viene ahora dentro de nuestra aunque el político corría por toda la capital fuente pensado. <risa> ¿Cómo es el, el trabajo digo cotidiano a la hora de decir, bueno, llevamos dos décadas arriba del escenario, sacamos el disco, ¿cómo, cómo sigue la cosa para que se multiplique el sonido de las Ponce en los medios, este, se pueda este, tener alguna especie de eje convocante que uno diga, bueno, tenemos tal fecha en tal lado y... Y entonces este sabemos que toca dar las bombas, digo, que es la parte donde hay que quebrar tantos muros y, y, sí. y, y tantos diques de contención. Eh, bueno, es digamos son 20 años arriba del escenario y 20 años abajo también. <risa> <risa> Conocimos al monstruo, digamos, que está abajo. Claro, no, y, y no me refiero abajo en la vida cotidiana, porque también somos pareja pero digo al que al monstruo al que no te deja Este, que llegaste con la propuesta y que ni siquiera analizó si es buena o es mala y fue a parar a una pila de CDs ah, este... sí, igual desde de ese lado digamos, las primeras eh, digamos eh, grabaciones fueron como independientes ¿no? las, uh -huh. las fuimos haciendo nosotros porque bueno, era difícil por ahí manejar otra idea. No, yo cuando decía abajo me refería a la vida cotidiana, que también somos parejas, o sea, son 20 años de, de, de, todo, de convivencia, de, todo, claro. de, de un hijo en común y, sí. de, y de, de mucha mucho trabajo juntos. Pero al principio, sí, el tocar es dif, es difícil eh, hacer eh, clásicos de blues, o sobre todo country blues, claro. eh, con cierta masividad. Es, el tema es complejo, pero... La verdad que dentro de todo hemos tenido mucha suerte en el sentido de que, digamos, eh, gente como vos eh, hemos encontrado a lo largo de estos 20 años que desde de Badía hasta Tinelli digamos que nos han abierto puertas eh, y, y radios de todo tipo eh, no quiero nombrar porque no quiero olvidarme de nadie pero digamos... Nos han abierto desde radios FM eh, pequeñas en, en provincias de la Argentina Hasta radios grandes, eh, hemos estado en, en imagen de radio Se han abierto muchas puertas, en, eh, gracias a Dios Pero bueno, no es una música masiva, eso mm -hmm. eh, está claro eh, Así todos hemos tenido la suerte de tocar, de, de presentar pues, este disco en Ecuador, en Estados Unidos Si eh queríamos estar de nuevo. Sí, si estar de vuelta en Ecuador este año eh, con lo cual hemos tocado con Stefan Grossman sí. eh, grabado con Stefan Grossman un disco que seguramente pronto se va a editar también y la uh -huh. suerte de ahora de este disco de haberlo editado por Ersa, que uh -huh. bueno, Ersa nos abrió una puerta acá también grande eh, a lo cual estamos absolutamente agradecidos a Margul y a Beto Horst, a toda la gente de Ersa que bueno, sea digamos Puesto con este disco que, que, que bueno abre una puerta, no una compañía de, de, del calibre de EPSA También nos da una, una situación diferente después de, de tantos años El disco este es el 2009 ¿Y, y cómo y, es llevar esta música a Estados Unidos? Fue es el, todo un tema, como... fue todo un tema. <risa> claro. Nosotros íbamos en el avión y decimos che, ¿Y ahora? ¿Y ahora <risa> qué, que, va, a pasar, ¿qué no? va a pasar? no Porque es como viste sí. que te vengan a cantar un tango acá Sí, sí, claro, sí Eh, la verdad que la experiencia estuvo buena Nosotros tocamos en Carolina del Sur Y en Georgia en dos festivales de blues importantes Fuimos teloneros de drink Mall Que es un tipo de, de, de Carolina Muy importante Y de James Cotton Nada más y nada menos En, en otro de los festivales eh, La verdad que la gente lo recibió bien Inclusive nosotros hacíamos clásicos Por ahí en Mississippi, John Hart O... o o de tipos oscuros como Kim Solomon Hill que está acá en el disco o canciones folclóricas del siglo XIX y mucha gente se acercaba a decirnos hacía años que no escuchaba claro, esta canción claro. porque la realidad es que no, no es como viste el tango eh, hecho pero hecho con violín y flauta como claro, en los antiguos vieja, sí. claro no se oye tanto claro. o viste una algo folclórico una tonada cuyana por ahí se escucha menos uh -huh. hoy día entonces eh, es un trabajo más antropológico claro, y nosotros por ahí hablábamos de los artistas o porque también hemos hecho a lo largo de los años un trabajo de investigación con, que, lo cual lo aplicamos a la docencia ¿no? los chicos que estudian saben quién es por lo menos lo, los bluesmen claro. más Charlie Patton ¿no? Blaine Lehmann Jefferson entonces por ahí hacíamos una canción de Blaine Lehmann Jefferson explicábamos quién era y gente que Era buenísimo, porque a veces vos cantas un country blues y, y, y, o allá, y la gente, se si sabía la letra, bailaba, ¿viste? Claro. Como la década de, de, del, del tren Claro, algo pasaba. <risa> se ponían a bailar. Estábamos tocando claro. country blues un día en un barquito. O sea, hay un barquito en Carolina, en la barriga de Charleston, que sale así, y, y estábamos tocando ahí. Y, y la gente bailaba así, se movía, mm. eh, con una guitarra y la voz nada más, claro. ¿no? O sea, como... El, Como cuando tocaba Manslips. ¿qué? Sí, sí, se estaba encontrando <risa> a sí mismo. Había una parte que tenía sí, olvidada fue y fue estaba muy interesante, mucho agradecimiento y, y, y mucha buena onda para con nosotros. Qué bárbaro, no, porque esa si la La boca del león, ¿no? No deja de ser una experiencia... Sí, sí, sí, una experiencia... era una, una experiencia heavy. Ya te claro, digo, nosotros íbamos pensando que nos aceptarán, ¿no? ¿Qué onda? Íbamos un poco ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí con sí. cierto temor, ¿no? Sí, claro. O A sea, tocar con una lupa gigante, ¿no? Sí. Y los lo tipos viendo... Y sí, en festivales de esa naturaleza. Drink Small nos dijo muy bueno lo que, lo que hicieron. Me gustó mucho. Una linda experiencia. Estuvo uh -huh. bueno, estuvo ¿Qué, bueno. ¿Qué nos une... Siempre se lo preguntamos a todos los blueseros que llegan a esta mesa ¿Cuál es el punto de contacto que nos une este a nosotros con, con esa música? Que sería lo mismo que le preguntarían seguramente a un tipo, qué sé yo, del sur del Mississippi Si está tocando una chacarera, ¿no? Le preguntaría a vos, qué, ¿por qué? ¿Por qué lo hacés? ¿Qué te une? ¿Qué, qué, qué Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Teniendo en cuenta que la familia, sobre todo la bluesera, es, es bastante grande y, y realmente hay algunos intérpretes Muy, muy buenos eh, ¿qué, ¿Qué nos une con aquello? Es un puente muy largo el que hay que tirar hasta allá ¿Pero qué, sí. ¿qué nos une? Mira, en mi caso Yo lo, lo que creo que nos une Tiene que ver con esta sensación de pérdida ¿no? eh, Esta idea eh, Un poco eh, esta sensación De, de intranquilidad ¿no? Que mm. tiene el blues O sea, Led Belly dice Estás en la cama, te levantás a las 3 de la mañana, das vuelta en la cama, no puedes no puedes dormir. Sí. Eh de Blues Gacho dice, el tipo, uh -huh. no, o sea, el blues te tiene. Vas, eh, va, salí, parás de Blues Gacho. Eh yo creo que el, un poco lo que pasa con el tango, no esto del de, de, tango te tiene, ¿no? ¿no? Uh -huh. el tango nos tiene, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. O sea, yo creo que el paralelismo en un punto las, la sensación tiene que ver con eso con la cosa de la intranquilidad que tiene el blues de la sensación de, de no saber qué va a pasar mañana y yo creo que a mí por, por lo menos en un punto eso me atrapa bastante más allá de ciertos sonidos y giros eh, digamos melódicos o determinada la cuestión que no rítmica las divisiones rítmicas que tienen eso que bueno que a mí me fascina que en un punto también las tiene mucha de la música de, de, del folklore argentino, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una música muy emocional también y que tiene que ver con sí, las sí. emociones Ay, terriblemente, humanas. Terriblemente, terriblemente claro, que emocional. es la transmisión, digamos, de esas emociones que todos podemos llegar a percibir. Sí. Hay gente que, bueno, la siente como como más allegada, como como que es parte de su De su parte emotiva, uh -huh. este, por ahí otros los emocionan otras cosas, sí, pero sí. bueno, son emociones Sí, particularmente <risa> con el country blues me pasa un poco lo mismo, yo vengo de, de familia, digamos, de folcloristas, eh, mi tío abuelo era Diego Canales de, del dúo Tormo Canales de la Atropilla Guachitambo. Ah, claro. Y en la casa de mi tío se tocaba todo folclore, ¿no? Uh -huh. Entonces, el sonido particular también del country blues y que es un folclore también, Sí le encuentro muchos lazos de unión con el sonido de, de, de bueno, las tonadas cuyanas o las cosas que se cantaban en, en mi familia cuando yo era chico claro, recién eh, nosotros siempre planteamos que estas son cuatro horas para recordar o para descubrir depende de lo que diga tu, tu DNI frente a cualquier cosa que se <risa> diga o cualquier tema que se escuche, y recién tiraste así muy rapidito la tropilla de Huachipampa Y, y para muchos bueno eh, estamos es? hablando de un hito en, en sí, la historia en folclore del folclore una relación sí. con la radio sobre todo sí, muy sí. particular bueno, yo tengo las fotos de mi tío claro. en Radio El Mundo sí, tengo, sí, es más, sí, tengo una claro. carta que le escribe mi tío a, a mi bisabuela sí. donde le, le la trata a usted a la madre y le cuenta mm. que consiguieron su primer contrato en la radio claro, tengamos en cuenta que 1935 claro, hacía ponerle 6 o 7 años que que Chazarreta había eh, arribado a Buenos Aires con todo un espectáculo y se los veía como si hubieran desembarcado este una tribu de un país este muy lejano y tenían un espectáculo que tenía que ver con haber recogido las raíces del folclore, la tradición oral de muchos temas y ballet, y ese desembarco que no me acuerdo qué año fue si el 28 o el 27, no me acuerdo pero es visto como un mirá, llegaron y, y para llegaron eh, vinieron de Santiago del Estero claro pero sí, era, sí. llegaron y de bueno, a contratos en radio porque mirá lo que eh, tenemos Tormo me contó eh, porque yo ah, tenía Tormo, muchos vacíos ¿verdad? en la historia de mi tío porque sí. mi tío murió muy joven a los 29 años no. curiosamente mi tío era egresado del conservatorio eh. también y era el que hacía los arreglos de la tropilla bueno, y ni hablar de muy, Tormo muy loco, la, la historia de Tormo después claro Tormón me contaba ahí, me dice, no, que hacía todos los arreglos tu y me contó, porque yo tenía muchos vacíos, sí. cómo vinieron. Y es claro. esto que vos decís, llegamos. Claro, no, sí. Venían sentados como... Volás como, las crónicas carro, de la época, este, y parece un carro, desembarco claro. a la gente de otro mundo. Sí, sí, sí, Ay, sí no. era la onda de venir a Buenos Aires... Eh, Tormo me contó que me había vi vivido mucho tiempo en la casa así de mi abuela uh -huh. y porque él era San Juanino ¿no? claro. y, y en Mendoza vivían ahí y ahí empezaron, un día le dijeron che, ¿por qué no cantás? y sí. empezaron a armar esa historia y, y los dúos de canto eran de Tormo con, con Diego qué bueno, Carrales qué bueno, mirá cómo llegamos a Tormo tu... <risa> cómo llegamos a Tormo Dios mío que es, eh, también eh, bueno, hay para... ahí hay un lazo de unión para mí también emocional esto, claro. que se vive en el sentido de, de, de ambos folclores Sí, son sí, folclores ¿no? y los folclores son patrimonio de la humanidad no tienen fronteras o esos juegos del kuchi que parecen claro. más este, jazz que, claro, que, que, viste, que, que una zamba es, claro, y... es porque ya, ya el folclore es como un patrimonio de todos ¿no? O sea, sí, muy bien. Yo, yo no creo mucho en las fronteras y menos musical como, bueno, como mucho líneas musical. divisorias de, claro. de humanos ¿no? sí, sí o seis menos musicales. Mucho ¿sí? menos musicales. Sí, sí, no no cabe ninguna duda. Si algo rompe la música son son las fronteras. Seguro. Y esto que estábamos diciendo, emocionarnos con algo que nació a miles de en kilómetros lado, de distancia, ¿no? pero que además lo trajo un negro del África esclavizado en los Estados Unidos y su canto de dolor, claro. este, mientras es esclavizado y que a la vez un no mix. Llegue... No, no, es este absolutamente inexplicable si le queremos buscar la, no sé la razón que sí, sí, no, sí. Hay, no hay que buscarlo por ese lado no cabe ninguna duda que no hay que buscarlo por ese lado pero vos sabes que hablando de esto en eh, hace un tiempo nosotros tocamos para la comunidad eh, digamos norteamericana en argentina que hacen un evento y nosotros tocamos y habíamos cantado un tema a charlie patton y se acercó un muchacho vecinos charlie patton no lo puedo creer mm. que era el único que conocía a charlie patton ahí claro. no eh, y Empezamos a charlar, y qué sé yo, y me dice, estas cosas allá ya no se tocan, sí, ya claro. no se enseñan. Me dice, ¿me podrías enseñar? Eh, bueno, se armó como una ah, relación que él venía increíble. a casa, yo le, le mostraba cosas, y un día está, digamos, bueno, le digo, no te voy a cobrar por enseñar tu propio folclore, hagamos como un intercambio, vos grabame bueno. CDs, ¿no? Entonces, eh, en una de las veces yo le empecé a enseñar cosas de la costa este, porque él era de Georgia, ¿no? entonces estábamos trabajando cosas de Blind Blake con Blind William Acton y, y él me dice I can't smell the trees o sea, puedo oler los árboles cuando empecé a tocar y yo dije, yo no <risa> eh, y esa historia la terminamos de completar cuando viajamos el año pasado ¿no? o sea, cuando estás ahí es como que puedes oler los árboles y en un punto son las diferencias que a veces pequeñas que uno siente vive decía yo me di cuenta que estaba en otro lado cuando amaneció y Y el canto de los pájaros era Bien, diferente. 15. Eran otros pájaros. <risa> claro, porque lo que veía, digamos, tenía mucho que ver con películas que habíamos visto acá, la música que se escuchaba, sí. entrabas en un supermercado, no es el paisaje, así Claro, si no grafas... entrabas en un supermercado, escuchabas por ahí a Clapton o, sí. o, o por ahí canciones más antiguas y digamos sí. o Creedence, claro. eh, o Creedence, este, digamos, y, y eran cosas que acá también sí, se vivían, sí. ¿no? Este, pero bueno al despertarme la mañana los pajaritos eran otros, eran otros. Eh, y ahí, ahí otro. me di cuenta que no estaba en casa que estaba en otro lugar es muy loco pues. <risa> claro que sí y a la vez ahí es como que dijimos ok ah claro esto es lo que me faltaba ¿no? y eh, Completar como esa rueda de paisaje Y poder tocar esto también desde otro lado Y como cerrar, eh, y cerrar el círculo ese ¿no? Claro, sí, sí, sí Así que Es cierto eh, Vamos a, a un poco más de, de sonidos Dale. Y ya vamos el cerrando 8, este diálogo Que ha sido realmente 8, Corte ocho, sí, del... Alfred y, y después cerramos con ustedes contándonos un poco El futuro, el, qué es lo que viene Dale a cumplir con el informativo y después despedimos a Viviana dallas y a Marcelo Ponce, nos queda pendiente hablar un poquito del futuro Y 50 en 7.50 Argentina avanza Derecho a la Información Hora 0.50 minutos, humedad 73%, temperatura 13 grados El gobierno presentará un proyecto para bajar a cero la tolerancia de alcohol en las rutas. Así lo anunció el ministro del Interior y Transporte en una iniciativa que tendrá como finalidad modificar la ley de tránsito vigente. Florencio Randazzo también señaló que le van a pedir a la provincia de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones que acompañen el plan y que lo impulsen en sus territorios. Desde que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial han bajado un 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. En cuatro años bajamos el 20% la cantidad de víctimas fatales esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y le vamos a pedir a la provincia de Buenos Aires como así también al resto de las provincias del país a que nos acompañe con un proyecto que vamos a enviar al Parlamento Nacional para que haya alcohol cero en las rutas que esté prohibido absolutamente el nivel del insumo de alcohol cuando alguien va a manejar en las rutas nacionales estamos trabajando para generar conciencia en educación fundamentalmente para pasar a controles como lo estamos haciendo y por último las sanciones hemos entregado cuatro móviles que van a colaborar para los controles en materia de seguridad vial hemos entregado 500 cascos, es decir, todo el material que se entrega está en sintonía para poder ejercer un control sobre aquellas causas que producen el 90% de los siniestros viales. La evacuación del Copa U se irá hasta el domingo. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapaga, afirmó que se mantiene la alerta rojo más allá de que bajó la actividad. El último informe técnico señala que todavía hay peligro de erupciones de manera intermitente. La UTA levantó el paro de micros de larga distancia. El gremio acató la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional, por lo que la medida de fuerza de los choferes quedó sin efecto. La Secretaría de Transporte intimó a los empresarios a prestar el servicio y también a cumplir con el aumento del 23% dispuesto a principios de mes para evitar ser sancionados. pelota Sube el día, afirmó que no pasó nada raro. El técnico de Racing desmintió los rumores alrededor del encuentro contra Quilmes y señaló que el cervecero ganó porque golpeó primero. El triunfo le permite al cervecero alejarse de la zona del descenso y complicar la situación de Independiente. cauterucho que marcó el gol del triunfo, destacó que lograron dar un gran paso. Era importante ganar, necesitamos eh, más que nada esta victoria para lo que viene, que son partidos difíciles y, y bueno, nos da un respiro más para, para pensar en el, en el próximo partido que, que se viene que también va a ser durísimo y que necesitamos los tres puntos. Yo creo que, que hicieron más más más un circo de lo que fue el partido, eh, Quilmes planteó un buen partido más allá de que eh, obviamente Racing tiene jugadores de muy buen pie, que manejaron la pelota, que ocuparon los espacios y que tienen muchísima explosión y velocidad, eso no hay que negarlo y, y que hicieron un buen juego, pero por suerte nosotros encontramos el gol y planteamos un partido de, de, de cero en el arco que, que, que, bueno, que nos dio la victoria. Humedad 73%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto amanecer prohibido amanecer en AM750 Estamos escuchando a Dallas Ponce, nos había quedado pendiente... Bueno, ¿y el futuro? ¿Qué viene ahora? Eh, bueno, en principio este domingo eh, hay un concierto del estudio donde presentamos eh, a algunos de los artistas que se están formando en el estudio, uno de los chicos que también acaba de grabar un material y que estamos en breve saldrá al aire y que va a presentar algún adelanto, que es Francisco Viñeri. Eh, un dúo de lunática, lunática versión eh, Y bueno, el coro Afroamerican Music Gospel Choir Que es eh, un coro que surge De los talleres de gospel que editamos eh, Semanalmente Y vamos a hacer un repertorio también de gospel Tradicional y Y el amigo Fernando Couto, que también va a venir a tocar con su grupo Fallways. Y bueno, vamos a armar ahí un, un lindo lío. No, la la Bohemia, eh, la Bohemia Concert, es yerbal eh, 1657 eh, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Flores. Y eso, eh, así, después el 16... Cinco y media de la tarde. Cinco y cinco de la tarde, 17.30, no, sí, sí, así, bien, bien matiné. <risa> eh... <risa> Después, eh, el 16 de junio vamos a estar cantando en la iglesia eh, de Santa Julia y en Juan Bautista Alberti y Víctor Martínez, también a las, a, bueno, a las 17 horas, un poquito más temprano, con el coro y un concierto también de gospel. Domingo 16 de junio. Sí, domingo 16 de junio, que es el ciclo de conciertos de la Santa Julia. Y bueno, en, en, en Ecuador también estaremos, eh, si Dios en quiere... Temporal en el festival de blues de Quito y Guayaquil. Qué bárbaro. Ahí nosotros dos que bueno, estamos ahí, ahí en eso. Los últimos días de julio Los últimos agosto. días de julio y principio de agosto. Qué bárbaro. Eso porque uno no se imagina cómo sería la la movida blusera ecuatoriana, una impresión de dato. Hay unos músicos claro. bárbaros. La verdad que en Latinoamérica eh, hay unos músicos bárbaros. Sí. Bueno, y, ellos sobre en el, todo en el presente mucho más este, ligados que nosotros a la cosa este, a la música afro todavía como sí, sí. Con su, con su raza negra en pie, este, así que por ahí uno puede encontrar alguna, qué sé yo... Sí, sí, es muy interesante la, la, la solidez cultural que hay en, en Quito hacia, el, hacia atrás, ¿no? Cuando sí, uno sí, va y ves sí <coughs> hasta en la, en la arquitectura, digamos, sí, sí, en, sí, en, sí. en el Todo paisaje. El centro histórico, el casco claro. histórico de Quito es increíble. Claro. Te dice es acá increíble. estoy yo. Sí, sí es increíble, es increíble. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, en general hay, hay músicos así hay una movida de blues importante ahora en Quito eh, Y en Guayaquil, ¿no? O sea, una movida de blues mm -hmm. Músicos buenos, está bueno bueno. <risa> bueno, yo les agradezco muchísimo eh, haber estado aquí Y yo por te... supuesto, como siempre le decimos a todos los que vienen Simplemente es el primer contacto y agra Queremos agradecerle a Luis eh, Sí, sí, Luis es el puente <risa> con todos ustedes Y, y fundamentalmente es el hombre que nos va abriendo un montón de, de puertas sí. y fundamentalmente aquellas a las que no iríamos a golpear, ¿no? porque no las conocen claro, porque... yo no sabía y hoy Entonces... me llama Luis, me dice, mira querés decir en el programa, y buenísimo y estamos súper agradecidos porque también hemos ido también a su programa y es un tipo que difunde sí, esta claro música que sí, y, sí. y también bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? De que nosotros dentro de todo de lo no masivo que es eh, por el country blues eh, en general, gracias a Dios hemos tenido tipos copados que nos han abierto puertas muy copadas. Sí. sí, además yo estaba imaginando en algún momento porque esto tiene que ver mucho con qué sé yo, con, con algún sector de nuestra sociedad que yo pongo el disco, eh, están tocando ustedes, está cantando Viviana en inglés y los tipos de ¡Qué, qué bárbaro. ¿qué es esto? esto?, ¿de dónde viene?, qué sé yo. Y si hubiera sido al revés, mirá, te voy a presentar un dúo argentino que... Ah, oh, no sé, te paré. Qué sé yo, ¿no? ¿no? El típico, yo películas argentinas no veo, ¿no? Ese personaje. Pero si no le doy la data... ¿no? El eh, claro, el tipo claro. lo transporto con música hecha media en Argentina, por otros músicos, por nuestras voces, eh, lo transporto a cualquier parte del sur de los Estados Unidos y lo dejo ahí. Y el tipo, y el tipo me dice... <risa> esa es parte de, de la yo, calidad yo del sonido en, que estuvimos escuchando en los 90 tocaba a, a propósito tengo que decirse eh, yo tocaba con Eliseo Solino era un trompetista de jazz y tocaba una banda de Dixieland en los 90 Y el tipo decía, siempre decía, que no sé quién le había dicho, che, los escuché, pero suenan bien, ¿eh? Claro. Y, él de, y él decía eso, que la gente dice, claro, ¿cómo va a ser bueno si vive al lado de mi casa? Exactamente. ¿No? Y más si hace una música que, que, que entiende, no es propia, sí. este, no le pertenece, este bueno, nada, esto es parte de, de, de, de si sí. se quiere... Igual de a poquito se van rompiendo un poquito esos para juicio, me parece... Y sería día, bueno, poco, sería bueno. Sí, sí, sí <risas> totalmente. Bueno, muchas gracias por no, haber bien, estado acá. Y, vos, y los vamos. esperamos. Nada, noticias, a ver qué hacen, que sí, están sí. que están nos haciendo, es parte de, de lo que nosotros tenemos para, para decir. Así que muchas gracias y nos vamos con sonido de ustedes. Dale, gracias. just can't keep from crying sometimes all i just can keep Well my heart for long sorrow and my eyes are filled with tears Lord Lord All right, just now keep from and cry I'm Oh Lord, Lord, I just can't get from crying Oh crying. Lord, I just can't get from crying Sometimes when my heart's full of And my eyes are tears Oh just can't get from crying Oh Father, Lord, I just can't get on my way Oh Lord, Father, he's gone to oh, Hola! en el medio de la noche campana campana, campana, campana campana gustavo gustavo gustavo campana campana campana campana campana campana campana campana, campana. campana. Camp datos que tienen que ver con la hermosa intimidad que propone la radio y con ese mundo al que no accedes porque no tenés imágenes Estuvimos un largo rato degustando, me parece que ese es el verbo, la música de Viviana Dallas y de Marcelo Ponce, de Dallas Ponce, a través de su último disco, hablando muchísimo, conociéndolos debajo del escenario. Todo eso, absolutamente todo eso pasó mientras Marcelo tenía al hijo de ambos dormido este, en su falda, este, como parte de esa escenografía donde no solamente... Son pareja arriba del escenario, sino también pareja abajo y estábamos a la una y pico de la mañana haciendo radio con, con su hijo que tendrá, qué sé yo, siete u ocho años dormidísimo, pobre. Pero bueno, así así se labura, así se trabaja, así, este, qué sé yo, no se elude la posibilidad de tener un rato de aire y de contar que es lo que lo que están haciendo. Bueno, ya el nuevo día gastó una hora a 11 minutos. El servicio meteorológico indica para lo que resta del día una máxima de 20 grados, que es más o menos la máxima prevista entre el domingo y el martes por el extendido. El domingo una máxima de 18, el lunes una máxima de 20. El martes una máxima de 22 grados. Vamos a ir a Ernesto Znájertrío, vamos a ir a Bomsapar, una propuesta muy interesante con mezcla de jazz, de malambo. Y después de todo eso va a llegar Nini Marshall, que un día como hoy, pero de 1903, aparecía en este planeta. Y la gran invitada de esta historia será Angelita, su hija, que nos va a contar la historia de su madre, cómo era ella debajo del escenario, fuera de la radio, detrás del set de cine, cómo creaba, cómo era como mamá, quién era Nini. Bueno, eso viene después de el Ernesto Snager Trio. Hom Saber y Ernesto Snager -trio. Hasta las 4 prohibido amanecer En 750 Nació un día como hoy pero de 1930. La vamos a escuchar en todas sus variantes Mucha radio Mucho cine Muy poca tele Es más, creo que solamente aquel especial de Se nos fue redepende para Canal 13 A finales de los 70 Y la voz de su hija El recuerdo de Angelita Para que conozcamos Al artista debajo de del escenario Nació un día como hoy De 1903 Y se llamó Mimi Marayal porque lo que tienen los personajes de mi mamá perduran por esa razón, porque son de carne y hueso todos tienen familia todos tienen un origen no es un una caricatura que ella hace no Catita tiene su, su mamá su mamá y su papá y sus dos hermanos vivos y uno afinado para descanse <tose> Ah, ¿Cómo está la filarmónica? No, lo que estoy es musicala ¿eh? Anoche ah, fui a un concierto Ah, celebro que se le esté refinando el gusto ¿Qué tal estuvo? Mire, sacando la música, que es lo que arruina los conciertos Estuvo racio Porque nunca he visto un concierto con gente mejor vestida Seré curiosa, ¿usted ha visto conciertos? No, no, no, no los he visto, los he oído tan solo ¡Uy, oh, ¿Y entonces, lo que hacía con los ojos? Cerrarlos para deleitarme con la música, como soy un melómano. Ah, si es un melón, se lo acepto. Nosotros fuimos toda la familia, porque los regalaron un barco 15 personas, ¿y cómo cupieron? ¿Cómo cabieron? No es cabieron, es cupieron. ¡Qué grosero! ¡Guay! <risa> ¿Cómo se acomodaron en el palco? y lo más bien. Nueve mayores encisados Ah, sentados en silla. Sí. Y ocho menores enfardados. ¿Atados en fardos? No, encima la farda. Ah. ¿Y así aguantaron toda la función? Todas no, porque cuando entramos ya estaban tocando... Le pregunto al acomodador Hace mucho que empezaron Están en la novena sinfonía Me dice Las gracias humanas Los perdimos las otras ocho A mí siempre me preguntan Cómo trabajaba mi mamá Por eso te lo cuento Ella desayunaba en la cama Y después dice Bueno, ahora no me interrumpan Porque si me interrumpen Se me corta la inspiración Y en un blog coloso Que era un blog de papel Más bien ordinario En lápiz Escribía en la cama la estrecha Y desde que yo tenía 12 años, me llamaba. Después me decía, bueno, ah, nena, vos decime, escuchalo y decime qué es lo que no te gusta. Tenía mucho, yo tenía una gran afinidad con mi mamá. Y siempre respetó mucho mi, mirá, te estoy hablando de qué edad, 12 años. También me crié con eso, algo de, de, de mm. no le el, el humor de ella, pero eh, la crítica sí crítica infernal es bueno entonces mi mamá me lo leía y yo le decía bueno cuando terminaba bueno mira mami a mí me gustó pero hay esto esto esto no me gusta no sé cómo lo tenés que arreglar y siempre absolutamente siempre era algo que ella había marcado con una cruz por lo que no estaba segura sucede de que iba yo por la calle tacaju cuando veo un negocio lleno de trastos y una moedumbre alrededor de un tío que con un martillo en la mano gritaba 120 20 20 20 no hay quien de más 125 por aquí y cinco sí. y cinco y cinco Era un remate. Entra por iOSear porque soy más metida que una uña encarnada. Y veo que todos le querían comprar porque gritaban 26, 28, 30. Pujaban, claro, pujaban. No, la que empujaba era yo. Para ver mejor, hasta que el del martillo dice, dijo, 130, no hay quien de más. Entonces yo, por no ser menos, le grito... ¡Doscientos! El tío baja el martillo y dice... ¡En doscientos lo vendí! La señora se lleva el mandoleón. ¿Un mandoleón? ¿No? ¿Se compró un mandoleón? ¿Y por qué quería un mandoleón usted? Ahí está la trampa. Lo que yo quería era el martillo. Que el martillo era lo que el tío mostraba. Pues doña Caterina la, es la abuela de Catita. Exacto. La abuela Catita que es divina. Es divina porque es la italiana que no se adaptó nunca al país y que añora su pueblito, que para en su país... Y viuda cuatro veces. Sí viuda, sí, sí, sí, viuda cuatro veces, sí. Porque él se si va contando siempre. Mm. Eh, por ejemplo, dice en un caso dice, se murió contra su voluntad, porque lo, lo, los doctores pidieron más. Ah, yo también soy médula mi marido, último, me se morió de arteriasquerosis. Sí. Estaba comendo un, una pumarela con la pumarela en copo, unha no macarona. Le vino la patarita a las dos horas, se le afinado. E al suyo, ¿cuándo le vino la agonía? Anoche. É porque non me avisou má que molestia para mí un placer eh, tengo tanta práctica desta cosa ya ya enterrado a cuatro maridos la funeraria ya me hace prezo especial eh, prezo de mayorista eh. a cuatro maridos en eh. eh, eh, la vida hoy se me los té Mañana se muera usted, pasado se muera usted, le vaya a saber cuándo me muero yo. A cuatro maridos soy enterrada, sí. El primero, ya conmigo, me se mueró de una ilusión. ¿De una ilusión de la piel? ¡No! De una ilusión del Vesubio. <risa> Ay, mi Dios, ¿cuándo seremos dos? Sí. yo era clienta de don pascual fue de no no digo fue de por no decir que en paz descanse Comprimido, comprimidos y cu una puntada como le iba diciéndole ¡ay! otra puntada porque como ¡Oh! pero puntada sobre puntada esto ya no es una pierna es una zinc Es que sufre gota Dice el doctor que el mar me haría mucho bien, pero yo no lo creo. ¿Qué le importa al mar una gota más o menos? El loro me lo traje por no venir sola estas horas en que andan los hombres sueltos por esas calles. Un loro siempre es un respeto las otras noches en que salí sin él tres hombres me secuestraron en la oscuridad de la noche tres hombres me secuestraron pero en el primer farol encendido me largaron la niña jovita es una solterona porque acá en el interior en las clases medias y media alta eh, la niña podrá tener 80 años pero si es soltera o solterona es niña, la niña jovita Jovita de las Nieves, Leiva, Peña y Ovis. Oh, es un loro extraordinario, es un loro extraordinario. Sí. No. Todo lo que tiene de verde lo tiene de moral, porque es un loro que no dice jamás una palabrota. No, y es que no lo dejo que ande con otros loros. Anda tan solo conmigo. ¡No! <risa> El animal es una gran compañía, ¿eh? Sí, un animal es una gran compañía. Por eso usted, mi señorita, ahora que se ha quedado sin marido, le vendría muy bien tener otro animal. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Te quiere ir al baño? Yo la voy a acompañar. No, ¿Pero por qué no? Pero si no la voy a mirar. Siendo así... Alguien de más confianza que la acompañe. Sí, me hace el favor, acompáñela. No, sería peligroso. No la deje sola. Podría darle un sopón si era el excusado. Ay, ay, ay, pobre Era un artista del calzado. Trabajaba en cuiros que daba gusto verlo yo tenía en los pies dos protuberancias por no decir Juanetes dos protuberancias que no admitían otro calzado más que el de Don Pascual con el calzado de Don Pascual se me redujeron a dos nueces protuberancias que prometían ser los bergamotas Jovita tiene su hermana María de las Virtudes y tiene eh, las amigas para esto ella iba a inspirarse Tenía una cuñada muy mayor que había sido maestra y directora, creo que era encantadora, pero las amigas eran como jovitas. Entonces mi mamá le pedía a su cuñada que le invitara a tomar el té para inspirarse. ¿no? O sea, sí. son todos de la realidad. Pero qué ve, qué maravilla, Mónica, veloz, aguero, de pico pardo, suéter. Hala, ya negocia así. ¿Qué pasa? Está con neura con depre ni con neura ni con depre estoy con chinche ay que vulgaridad vulgaridad vulgaridad chinche ¿y por qué? a vos te lo confieso porque sos tarúpido pero discreto me ha flagelado el alma la elección de las 10 mujeres más elegantes del mundo ¿por no la tuvieron en cuenta? sospechaba ese resentimiento decime vos si al lado de la duquesa de buensor ¿por de la princesa de Mónaco que son dos rascas de la realista no tengo yo una distinción que se me ve hasta en lo blanco del ojo no es cierto usted por los cuatro costados es bien bien bien, bien, bien. mira que el physique y eso que la chinche me ha puesto unos colorachos guarangos que no me favorecen sin embargo no El rosado es el color de la salud. Ay, no seas cacho, Johnny. Vos no me has visto con histericia. Se me pone un tono amarillo verdoso tan bestial que la distinción llevada a la apoteosis. Bueno, pues con procurarse una patada liga Y mira qué silueto. Eh, de esqueleto. Como diría un prestidigitador, nada por delante y nada por detrás. Decime, ¿Sí? sí, sí, Tarufio, ¿qué dijiste? ¿El esqueleto? Esqueleto Si querés algo más chic, más charmant, más sepatant Que un esqueleto bien puesto, mira qué estampa Sí, la estampa del hambre Por eso la verdad, así, así delgada la encuentro eh, tan escasa de todo No seas bestia, si pesas horrores ¿Sí? 38 kilos Antes con la mitad estaba regia Tan escuálida que había que vestirme para darme forma No le puedo creer Era la delgadir ribada la transparencia. Fíjate que cuando me caí del cabarro, el doctor, en lugar de sacarme la radiografía, me ponía contra la ventana y me miraba al traslógicamente. Ay, Moni, yo no sé. ¿Cómo le gustan esos extremos? Estaba tan flaca, tan flaca, que una vez que me tragué una aceituna y se me quedó en el estómago, todo el mundo se puso a murmurar. Bueno, bueno, bueno. Ese chiste es muy viejo, ¿eh? Pero todavía se desviene. Eh, hace muchos años, ella... Eh, la invitaron de la Facultad de Filosof Filología de La Plata a, a, para que grabara, y esto habrá sido en el año 59 y 60 eh, cuatro de sus personajes Catita, la niña Jovita, que es la solterona ex maestra normal mixta velarmina que es la criadita de, de, de Jovita Mónica Bedoya, vuelvo Picos Pardos, sí, sí, sí. que es la de este, este barrio, de Picos Pardos, porque es, es un dicho muy español, andar de Picos Pardos. Mm. Eso no lo sabe, lo sabe mi mamá, porque era mm. ella decía siempre que era una española nacida en la Argentina, porque era muy, muy española en, en sus gustos y en su conocimiento del idioma. ¿no? Bueno, sí. lo que están haciendo ahora esto, que están eh, digitalizando los originales, los sketch originales, de mi mamá para la facultad es justamente para que el día de mañana, primero que no se pierda, segundo, eso los tengo yo, pero que no se pierdan, y segundo, que eh, eh, investigadores o escritores, alguien que quiera, pueda tener acceso a esas cosas, a esos, a esos, eh, esos trabajos. ¿no? ¿Usted cree que hubo favoritismo en la selección de marras? Típico, clavado, pichón. Habrán dado preferencia a los apellidos de más campanillas, ¿no? Si sí, es por campanillas, el mío es un carillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el forraje llevado a la selva. El mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy vistosos, ¿eh? Corrate, pirrado. <risa> de modo que su abuelengo es tan rancio... Que ya huele mal. Porque mis antepasados vienen... Del arca de Noé. También. No, mis antepasados tenían bote propio. ¿no? <risa> mira por la rama materna son todos brutos. ¿Brutos? Sí, descendiente es el que mató a Julio César. Los Crostón, en su origen Crostón... De raigambre francesa. Sí, modificado, porque mis tátara-tátara eran los marqueses de Crostón, que cuando en la Revolución Francesa fueron guirrotinados. ¡Macho horrible! Porque ese es un honor... La guirrotina solo rebanó cuellos aristocráticos sí. Y de estos marqueses guirrotinados La única que quedó con la cabeza puesta Fue mi tátara tátara Ida Croston Ay, menos mal, menos mal Porque como era Ida En el momento de la guirrotinada Estaba con la cabeza en otra parte ya Tenía otro personaje Que después no lo popularizó Que era una cantante de ópera eh... Giovannina, Giovannina Regadiera eso lo hizo poco tiempo porque además ella empezó cantando uh -huh. y tenía vocecita de soprano ligera entonces bueno pero tomó clases de italiano yo recuerdo que era chica venía la profesora que era una viejita eh, para hablar bien en italiano o sea detallista al máximo y eh, Giovannina Regadiera que daba el do de pecho y el do de espalda no sé cómo era la cosa una cosa así era ¿no? Pero esa, esa la hizo poco, eran los personajes secundarios. A veces como un poquito de relleno eran mm. esos, ¿no? Otro que también hizo poco fue Don Cosme. Don Cosme. Bueno, a Don Cosme tengo la anécdota. Don Cosme era... Tenía eh, que hacer una voz así, era un español con una voz así. Forzaba mucho la garganta. Bueno, pero Don Cosme era eh, cazador, cazador de caza mayor... Y entonces hablaba siempre que le mataba leones y esto, y esto hasta que un día mi mamá recibió una carta de un otorrino, laningólogo, diciéndole que que él, él le aconsejaba que no hiciera ese personaje porque le iba a estropear las cuerdas vocales. Mi mamá lo leyó, creo que guardó la carta, voy a tenerla por ahí, y... ¿cómo lo hacía desaparecer a Don Coffman? entonces lo hizo morir en las garras de un gato de albañal el gato de albañal es el gato de la calle y el médico le mandó una carta agradeciéndole que hubiese seguido su consejo y lo firmaba el gato de albañal que mató a Don Coffman ¿qué? pues no se puede cantar ...porque es un velorio... ...pues sepase usted que canto... ...para levantarle el ánimo a doña L... ...cuando vaya al campo santo ...a postrarme ante tus huesos... ...no lo rociaré con llanto... ...sino con el joveneno... ...oh... ...hola... Oh, ...hola... ...con... ...con... ...con... ...con de zocas... ...no... No, yo no soy eulogia, soy cándida. ¿Y usted vitamina? Ah, pues entonces cortemos, porque por lo visto no somos nosotras. no Veneno, veneno, nejo y amarjo, que haga temblor pues esqueleto. ¿Cómo oh, no voy yo el comporsozo? A postrarme antes de oh, Hola. ¿Con quién hablo? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién hablo? No, no se entiende. ¿Qué no se entiende? Que me lo vas a deletrear. A ver. Esa de Juan. A de Arturo. C de Cornelio. O de Alejario. V de Bartolo. Bueno. ¿Pero cuál de esas cinco personas es usted? Ah, ¡Oiga! ¡Oiga! ¡A mí no! ¡Oiga! No, ¡El que está hablando con una bestia es usted! Hace unos años, era dos o tres años, un día me llama Lino y me dice Yo quiero que veas a una actriz que me parece que podría ser las podría ser y se nos fue redepente. Y esa actriz era Karina K, que estaba siendo eh Pequero soy perfecto Cambia, con el que había ganado el premio hace y que es muy buena actriz cómica. ¿Mm? Eh, con ella eh, en el primer momento Lino me dice, bueno, eh, y lo podés dirigir vos. Digo, yo qué voy a dirigir, yo no sé, no, no. no bueno, pero lo podés supervisar, eso es otra cosa. Y con ella los supervisé porque yo tengo acá metidos los personajes de mi mamá y... ¿eh? Y entonces no es tan fácil, por ejemplo, Cándida no es fácil de hacer, yo no lo sé. La catita más o menos algo me sale, también la tengo metida acá. Hola. Con la casa del difunto Don Pascual. ¡Del difunto Don Pascual, tengo gloria sea! ¡Gracias! ¿Quién habla? ¿Doña Juana, la panadera? Sí, no sabía. Sí, ayer noche. Y sí, se no fue redepende. Lo enterramos esta tarde. Sí, no pusieron el aviso la sesión fúnebre de los diarios porque le dijeron de que le cobraban treinta mil pesos el centímetro. Y como al finado me dio un metro ochenta, cartuló. Véngase, véngase, doña Juana, véngase, que... Venga, que está de los más concurridos. Ah, ah, le... ah le hace impresión. Y bueno, se queda en el patio. Sí, el... en la cartilla ardiente están solo los chicos, que los traje para que vieran un muerto en vivo y en directo. Sí. Véngase, véngase, hasta que no más concurrido... Sí, están eh, está, está, está las becafones, el hongo de piso, los coiteros, los de la piroténica, los coiteros de enfrente. Ah, oh, y la que también vino en la Gladys, la que tuvo un desengaño con el novio. O sea, hace unos años tuvo un desengaño con el novio. Pero el desengaño ya está grande, ya mal Bueno, algunas cosas para, para decir. En algún momento contaba Angelita sobre la digitalización de los archivos de Nimi y hablaba de, de un trabajo en la facultad. Esto sucedió el año pasado en Filosofía y Letras, donde... Muchos filósofos analizaron durante tres jornadas los textos de, de Linné Marshall. Realmente un trabajo increíble. Por otro lado, algunos personajes que tienen que ver con su construcción. ¿no? Nos explicaba ahí Angelita cómo, cómo habían nacido algunos de ellos. La niña Jovita, por ejemplo. Y... Vamos a sumarle Cómo nació Mónica vedoya De Picos Pardos Unzue Que ustedes habrán escuchado Hablaba de Neura, de Depre De Tarúpido Ese es el diccionario que inventó Nini Y que impuso A... qué sé yo Al, al cotidiano de la sociedad Algunas cosas se quedaron más que otras Pero eh, eso nace en los libretos De Nini, Neura, Depre, Tarúpido Nace en esos libretos ¿Y quién era? ¿Y quién era? Mónica Bedoya de Picos Pardos. Cuenta la leyenda que era una gran amiga de los Mianovich, eh, Nini Marshall. Y frecuentaba muchísimo esa casa que era un, un templo del de jazz y, y, y de la buena música. Eh, y entonces se encontró desde, desde siempre con el perfil de, de Mónica. Cuando estrena este personaje, eh, la llama a Mónica, a Mónica candanvers al otro día y le dice Moniquita, ni buen día, eh, según cuenta, cuenta Mónica, Moniquita no vas a creer que sos vos. Y Mónica Kandanvers suele decir cuando cuando recuerda eso, ahí me di cuenta que era yo. Eh, después esa otra construcción que tiene que ver con Catita que no son más que las chicas que venían a pedirle autógrafos a Juan Carlos Torri a la puerta de Radio El Mundo a Maipú 555 déale Torri, afírmeme un autógrafo cuando ella entonces empieza a escuchar todo eso con un pañuelo y unos anteojos oscuros recorre en horarios fabriqueros algunos trayectos de tranvía de punta a punta solo para escuchar cómo era el lenguaje de esas chicas que venían a buscarlo a torre a la puerta de radio del mundo bueno algunas de las cosas que, que fueron apareciendo y que, y que tenían que ver con, con esta línea después lo otro que cuenta eh, angelita es karina acá como heredera de seno se fuere de repente y cuando habla de lo fui a ver a lino o lino me vino a ver Por supuesto el Lino Patalano, que fue el padre del ingreso de Nini al Café Concert allá por principios de la década del 70, con ese mítico espectáculo, se nos fue redepende, que, a ver, poco tenía que ver con los libretos históricos de Nini. Este era un libreto de humor negro, al que ella no había accedido nunca, y tenía que hacer Café Concert, o sea, hablar con gente... ...a 30 o 40 centímetros... ...era un... ...una apuesta sin red... ...muy pero muy muy muy difícil... ...bueno estamos recordando... ...a esta... ...la más grande... ...sin lugar a dudas... ...la más grande... ...de la escena humorística argentina... ...que nació un día como hoy... ...pero de 1903... ...que murió en Buenos Aires... ...en marzo de 1996... ...cuando tenía... ...92 años... Nació como Marina Esther Traveso. Murió como Nini Marshall. Llega a esta madrugada de Yacy Blues, Telonio Monk. Renius Monk y su versión de Rubí, my dear. Por algo hay que empezar. Cada 7.50, pasar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. El pronóstico indica una máxima de 20 para hoy y el extendido dice que no habrá paraguas en Capital y alrededores entre el domingo y el martes. El domingo una mínima de 10, una máxima de 18. El lunes 10 y 20 la amplitud térmica del día y el martes 12 de mínima, 22 de máxima. Faltan 10 para las 2. Tiempo de noticias en m 750 con Jorgelina Roca. y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 74%, temperatura 14 grados comenzó la campaña Mirar para Cuidar. Agrupaciones políticas y sociales empezaron a recorrer distintas sucursales de supermercados en todo el país para controlar el acuerdo de precios. Los supermercados chinos también se van a sumar al pacto de tarifas alcanzado entre la Secretaría de Comercio y las grandes cadenas. Estábamos esperando justamente los precios que ya el secretario había anunciado, así que bueno, hoy están en todas las páginas y está perfecto, estuvimos mirándolos y es buen precio, cosa que las señoras puedan acceder. Y para nuestro sector bueno, ahora tenemos ya un parámetro lo cual se comprometió el presidente de la Cámara Mayorista, de los mayoristas, a negociar los mismos precios para poder llegar en nuestros supermercados también de proximidad. Cada uno va a ser su autocompetencia, porque si no lo tiene uno, aparte el mayorista de por sí ya lo va a exhibir esos productos a esos precios así que van a ir nuestros supermercadistas a tomar de la góndola y lo van a querer vender y satisfacer a sus clientes Así que de por sí automáticamente todos van a tenerlo, no es que es solamente un sector, porque si no va a perder la clientela, esto es así de simple. El monumento a Cristóbal Colón no se moverá de la ciudad. Así lo resolvió la jueza porteña Claudia Rodríguez Vidal, por lo que la estatua ubicada detrás de la Casa Rosada por ahora no podrá ser trasladada a Mar del Plata. La magistrada también tomó esa decisión a los fines de resguardar la eficacia de la resolución que autos pudieran dictarse. Los profesionales de la salud bonaerense cerraron la paritaria. El sindicato aceptó la propuesta salarial del gobierno de Daniel Scioli de 24,5% para el personal ingresante a realizarse en dos tramos. La oferta también incluye otras series de puntos que los médicos venían reclamando. pelota River podrá contar con Valanta. La Asociación del Fútbol Argentino habilitó al millonario para que pueda jugar en las cuatro jornadas que restan del campeonato. El defensor colombiano, que está lesionado, solo podía actuar en dos encuentros más por tener contrato juvenil. Humedad 74%, temperatura 14 grados. Jorgelina Roca. 7.50 avanza. Derecho a la información Gustavo Campana Empieza de cero Y hasta las 4 En AM750 Para muchos Robert Johnson es el más grande De todos los tiempos El bluesero por excelencia, el hombre que dejó en un paso muy rápido, absolutamente fugaz por el mundo del blues, todo lo que vino después. El hombre vivió muy poco, nació en mayo de 1911, murió el 16 de agosto de 1938, a los 27 años. Las grabaciones de Johnson son del 36 y del 37 solamente dejó 29 registros ahora el 90% son todos clásicos históricos todo lo que grabó Johnson o casi todo lo que grabó Johnson forma parte de la base de la pirámide del blues de todos los tiempos y uno de sus grandes éxitos fue Walking Blues Arrancamos con la versión del Padre de la Criatura Robert Johnson y Walking Blues I woke up this morning Yeah, round for my shoes Oh, walking dude Walked walk this morning He ran her promises But you know better God he'll walk in my worn old got up this morning and it was fine ease were gone love of the I lost awesome home Well, I got up this morning Oh, I had work Well, I need this morning I have to Oh, ride the blind I feel me silly enough Don't mind dying I need this morning I have to ride the blind Ahí está Robert Johnson Gritando He sido maltratado, no me importa morir Parte de la letra desgarradora de, de Walking Blues Bueno, llega un grande Uno de esos tipos que toma la posta Maddie Waters Well, I will This morning feeling wrong for my shoes You could tell I bet me I had them all fanático de Robert Johnson Walking Blues versión Eric Clapton La salida de cada info estamos con versiones de Walking Blues escuchaste la de Robert Johnson la de Muddy Waters y la de Eric Clapton La de Buenos Aires 7.50 Radio AM Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido Amanecer En AM 7.50 Vamos a presentar Algo de todo lo que vas a escuchar hoy a las 23 en Funes, El Memorioso. Un capítulo dedicado a Gerardo Díaz Ferrán. ¿Quién es? Bueno, es uno de los últimos dueños de Aerolíneas. Un español experto en vaciamiento y lavado de dinero. ¿Dónde está hoy Díaz Ferrán? Preso en España. Juzgado por estafa primero y esperando que llegue el juicio... Por aerolíneas. ¿Y por qué va a ser juzgado? Bueno, resulta que este buen hombre le pidió al Estado español, aprovechando los vínculos con el PP, 300 millones de euros. ¿Escuchaste bien? 300 millones de euros. Con eso se saldaba todo el rojo de aerolíneas. Se lo llevó todo a casa. No puso un mango. Está preso. Y todavía resta ser juzgado por ese desfalco al Estado español. Funes el Memorioso, adelanto de lo que va a pasar esta noche a partir de las 23 en AM750. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999. La historia de este empresario español Nacido el 27 de diciembre de 1942 Hijo de una familia gallega que Administraba en su infancia una pequeña empresa de transporte Puede ser la de muchos nuevos ricos Que el viejo continente multiplicó en los años noventa Este exitoso hombre de negocios Solía contar que a los 12 años Ya trabajaba cortando boletos en el micro que conducía su padre En su juventud Cursó 3 años de ingeniería industrial Al mismo tiempo Que sumaba su trabajo al fortalecimiento de la empresa familiar Que llegó a disponer de más de 100 vehículos propios Por entonces No solía fumar a vanos ...ni se había lanzado al mar con yate propio. Lo que nunca contó... ...fue cómo logró convertirse en uno de los ejecutivos... ...más importantes de España... ...y entre 2007 y 2010... ...ser titular de la central que reúne... ...a todos los empresarios del país. Tras la quiebra de sus empresas... ...en noviembre de 2010... El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid dictó el concurso necesario de acreedores de Gerardo Díaz Ferrán. Hasta su venta en junio de 2010, fue uno de los propietarios del grupo Marsans junto a su socio Gonzalo Pascual. En diciembre de 2012 fue detenido y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. ¿Quién es? ¿Quién fue Gerardo Díaz Ferrán? Gerardo Díaz Ferrán, un empresario o un ex empresario español que hoy está preso desde diciembre del 2012 en el marco de lo que se conoce como la Operación Crucero. Está siendo investigado por múltiples estafas y por eh, lavado de dinero, en España se llama blanqueo de capitales. Su origen empresarial arranca casi cuando termina sus estudios universitarios, donde era compañero de Gonzalo Pascual, que fue su socio toda la vida. Ellos arrancaron haciendo algunos que otros emprendimientos en lo que tiene que ver con transporte, colectivos, transportes urbanos hasta que llegan a un momento en donde, los años 90, en España, en donde arrancan con buenos vínculos, sobre todo con, con el poder político, de ambos lados, digamos, más fuertes con el PP, con el Partido Popular, pero también los tuvieron con, con el Partido Socialista. Y también, sobre todo, Gerardo Díaz, ...que es el que está vivo porque Pascual falleció el año pasado... ...el año pasado, sin sí, en, en, en junio, julio del año pasado... ...en un momento empieza a tener llegada al rey de España. Hay mucha gente que dice que usted este, es un encantador de serpientes... usted que cómo le llega eso? No sé qué quiere decir eso, yo soy una persona seria, formal, coherente... ...y que en todas actuaciones en, en mi vida he procurado emplear siempre el sentido común... ¿eh? Entonces yo no, no sé qué quieren decir eso de encantado de serpientes Yo no no intento nada más que decir siempre la verdad eh, Mi opinión eh, Y procuro tener la cabeza bien ordenada Y, y como digo, aplicar siempre el sentido como las cosas no Es lo que he hecho toda mi vida no uh -huh. Intenta decir siempre la verdad No, no lo intento, la no. digo no, no intento nada más que decir siempre la verdad Intenta decir siempre la verdad No, no lo intento, la no. digo Su imperio empresarial eh, lo empiezan a construir a partir de esta empresa Teinberg y empiezan a crecer cada vez más, cada vez más, sobre todo con la llegada de Aznar al poder, donde sí, ahí ya empiezan a hacer negocios con dinero que no era de ellos, o sea, de dinero público, a través de, o de un organismo gubernamental específico o a través de alguna empresa española que eh, motorizaba, El, el, la economía española o la industria española, como la CEPI, Sociedad Española de Participación Industrial, que a través de esta empresa pública llegaron a Aerolíneas Argentinas en el año 2001. Pero antes de eso, eh, volviendo a Teinberg, crean transportes cercanías, que también era empresa de colectivo y ese tipo de cosas, este o transporte de media distancia y larga distancia en algunos puntos, pero se empiezan a vincular con toda la industria del turismo, sobre todo el que más se ocupaba de eso era Gonzalo Pascual, y a través de vincularse con el turismo empezaron a ver la posibilidad de hacer negocio como parte del turismo metiéndose en la industria aeronáutica, en la industria aérea. Es así que fundan Air Plus, una empresa chiquita, chartera, Ahí tenían un socio, que era Antonio Mata, y tenían un 33% de la sociedad cada uno de ellos. Y tenían otras empresas más. Se meten también en Pullman Tour, que es un tour operador muy grande, y compran, con una operación un tanto cuestionada y con algunos ribetes turbios, una empresa emblemática e histórica del turismo en España, que fue Viajes Marsans. Eh, entonces... Logran tener la pata digamos, del transporte terrestre en lo local, se meten en la industria del turismo con la empresa líder del turismo en España que fue Viajes Marsans y se meten en el negocio aéreo para transportar los pasajeros que necesitaban transportar a través de lo que vendían en la industria turística a través de Viajes Marsans. Entonces ya para el 97, por ahí 98, tienen Air Plus. Se meten también en, en Pullman Tour, que es una empresa turística muy importante, que también tiene algún que otro avión. Tenía en ese momento, ahora tiene tres aviones por lo menos de 400 pasajeros. Tenían barcos, Pullman Tour tenía barcos. También se asocian en una empresa española aérea, que ya quebró, Spanair, e ingresan Aerolíneas Argentinas. En julio de 2012 se hizo pública una investigación sobre un supuesto desvío de 4.900.000 euros a Suiza. Pertenecían a una empresa de viajes irlandesa. Se le acusó entonces de intento de blanqueo de dinero y de buscar escapar al embargo económico que sufre por 417 millones, que le reclaman una docena de acreedores. El 3 de diciembre de 2012 fue detenido en Madrid por presunto delito de alzamiento de bienes. ¿Por qué está preso Gerardo Díaz Ferrán? A través de todos estos años, eh, Gerardo Díaz Ferrán, después de haber sido parte de Pullman Tour, estafó a Pullman Tour, estafó a la cadena Meliá de hoteles, hoteles Meliá, en 45 millones de euros. Entonces, la querella que le tiran por la cabeza, se la tiran privados grandes como él. Este hombre llegó a ser presidente de todos los empresarios de España, o sea, de la ceoe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y durante la presidencia en la ceoe que transcurrió desde el año 2008 hasta fines del 2010, él fue sumando causas judiciales en su contra y fue quebrando sucesivamente empresas. Aerolíneas no la quebró porque la restatiza la, la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos en un momento muy feliz porque estamos recibiendo los dos primeros aviones de los 20 que hemos firmado con Embraer y que van a significar, como Mariano lo dijo, la adquisición de aeronaves más importante en toda la historia de la navegación aerocomercial y civil, también de la República Argentina, como también en los últimos siete años hemos protagonizado el crecimiento económico más importante de los 200 años. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de recuperar la línea de banderas, hoy la República Argentina estaría desconectada en toda su extensión, salvo, obviamente, los destinos rentables y poder viajar de aquí al exterior. Pero las provincias argentinas, inclusive... Aquellas con destinos turísticos no podrían tener ni por asomo la frecuencia de vuelos que hoy tienen. Estamos hablando de 20 aviones que se complementarán en el, el, la totalidad de los 20, más o menos en julio del año que viene, donde pasaremos a ser de la compañía aerocomercial con flota más antigua a la compañía comercial aeróbica con flota más moderna de toda Latinoamérica también un logro de todos los argentinos una empresa de las características de aerolíneas que da conectividad a todo el país no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse a en un micro o lomo de burro, lo cual revelaría una Argentina muy injusta y muy inequitativa porque solamente estaría presente para aquellos que tienen dinero y que tienen rentabilidad. Yo no quiero vivir en una sociedad y en un país así. El servicio no debe ni puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea, bueno, algún problema técnico. Una vez que este, es expropiada Aerolíneas, y Gerardo Díaz Fernández tiene que ir de Aerolíneas, habiendo dejado una deuda de, de, de casi mil millones de dólares y la empresa casi paralizada, además de vaciada, quebró ese mismo año, en diciembre del 2008, quiebra Air Comet Chile, que era una subsidiaria que habían realizado desde acá, con base de Aerolíneas, pero pusieron unos aviones para generar esta empresa en Chile, bueno, quiebra en diciembre del 2008 con, bueno, juicios, estafa, pasajeros tirados por todos lados, este no pagando indemnizaciones y salarios. Lo mismo hace un año después, en diciembre del 2009, con su empresa madre aérea, que fue Air Comet. Buenos días, les habla el comandante. Bienvenidos a bordo y gracias por elegir a Air Comet. En nuestra compañía sabemos que solo sumando tecnología y lo último en equipamiento podemos ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia en vuelo inolvidable. Por eso contamos con la más moderna flota de aviones. Los Airbus A330-200 son aeronaves de última generación sumamente respetuosas con el medio ambiente gracias a sus bajas cotas de emisión de CO2 y de ruido. En su interior todo está pensado hasta el último detalle para su seguridad y confort. Más espacio entre filas. ...un programa de entretenimiento único en su categoría... ...y una tripulación totalmente volcada... ...a hacer su viaje lo más cómodo y placentero posible... ...le garantizamos que con Air Comet... ...volará con los más altos estándares de calidad y seguridad en vuelo... ...porque nada nos importa más... ...que volverle a ver a bordo La quiebran, la terminan de quebrar en diciembre del 2009... ...dejando miles y miles de pasajeros tirados por todo el mundo justo a fin de año donde la gente tenía que ir a visitar a su familia y todo eso el estado español se hace cargo fundamentalmente de los pasajeros españoles que habían quedado tirados por todos lados de los pasajeros latinos por ejemplo no los pasajeros latinos ARCOMET transportaba mucho el mercado latino eh, esos pasajeros quedaron a la buena de ellos y teniendo que ver de qué manera volvían a su país pagando de vuelta el pasaje que ya habían pagado Escuchaba la voz de el periodista Diego Dominelli, un experto en empresas aerocomerciales que fue clave a la hora de, del armado de, de este capítulo de Funes, El Memorioso, dedicado al señor Gerardo Díaz Ferrán, el último dueño de Aerolíneas, el tipo que dejó la empresa con un pasivo de mil millones de dólares y que después de la expropiación le inició juicio a la Argentina que personaje está preso en madrid y está esperando ahora ser juzgado por aquel dinero que le diera el pp para cubrir el negativo de aerolíneas no puso un peso campana de largada prohibido amanecer gustavo campana hasta las 4 en AM750 versión de Stars Feel on Alabama nada más y nada menos que con esta sociedad perfecta Ella Fitzgerald y Louis Armstrong Stars feel on Alabama el Fitzgerald y Louis Safran Gustavo Campana de 0 a 4 Prohibido amanecer oh, Nació un día como hoy pero de 1900 Más Nini a través de sus personajes y a través del relato de su hija, Angelita. ¡Pero qué veo, qué maravilla, Mónica, Bedolsa, huelro, de, de picos pardos, un secuestón! ¡Hala, ya, ni, no te va que <risa> ¿Qué pasa? ¿Estás con Neura o con Depre? Ni con Neura ni con Depre, estoy con Chinche. ¡Ay, gularidad, gularidad, gularidad, Chinche! ¿Y ¿Por qué?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 de esqueleto. Como vive un prestidigitador, nada por delante y nada por detrás. Y dice mi terapeuta que esqueleto. Esqueleto. Y quieres algo más chic, más charmant, más s'est que un esqueleto bien puesto. Mira qué estampa. Sí, la estampa del hambre.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 Típico, ¡Clavado, pichón! Habrán dado preferencia a los apellidos de más campanillas, ¿no? Si es por campanillas, el mío es un carillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el forraje llevado a la selva. <risa> el mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy vistosos, ¿eh? ¡Carrate, pillado! <risa> de modo que su abuelengua es tan rancio... Que ya huele mal. <risa> Porque mis antepasados vienen... Del arca de Noé. También. No, mis antepasados tenían botes prontos propio ¿no? <risa> mira por la rama materna son todos brutos. ¿Brutos? Sí, descendientes del que mató a Julio César. Los Croston, en su origen Croston... De raigambre francesa. Sí, modificado, porque mis tatara Tátara eran los marqueses de Croston, que cuando en la Revolución Francesa fueron rotinados. ¡Macho horrible! Porque ese es un honor... La guirrotina solo rebanó cueros aristocráticos. Sí, sí, sí, sí. Y de estos marques y guirrotinados, la única que quedó con la cabeza puesta fue mi tatara tatara, Ida Croston. Ay, menos mal, menos mal. Porque como era Ida, en el momento de la guirrotinada, estaba con la cabeza en otra parte. Así que se salvó de... ¿No? Y como no pudo salvar las cabezas de los otros nobles, le salvó las pelucas. Sí, dicen que en el destierro se jactaba de dormir en un colchón relleno con las pelucas de María Antonieta. ¿No te parece brutal? Brutalazo. Brutalazo. Dígame, ¿y los, los Sun Tzué? Es con ese, ¿no? Sun ¿Sí? sí. Los Sun Tzué, en su origen Sun Tzué, ¿También franceses puros ¿no? descienden del delfín. ¿Del hijo de María Antonieta y Luis 16 Vos has dicho. Se supone que descienden del delfín porque todos tienen cara de pescado. ¡Qué extraordinario, eh! Como se sospecha que mis primos descienden de Luis 14 el del Louvre, porque todos tienen cara de vaca. Lo que es la herencia, ¿no? Sí. Los de picos perdos parece que descienden de Isabel la Católica. No me digas. Sí, vos los ves sí. y tienen las mismas características. Viven con las alhajas empeñadas. ¿Y los, eh, los vedol ya huérro? Mi tátara, Caníbal Huérro. ¿Caníbal? Sí, era Carlos Aníbal, pero firmaba C Aníbal, Caníbal Huérro. Era primo de los Andes, los dueños de la cordillera. ¿Qué? ¿Qué tenían esa cordillera hecha un jardín? ¡Qué belleza, qué belleza! Tan es así que cuando el famoso ejército la cruzó y las mulas le patearon el parque, el primo de mi tata se puso furioso y dijo, ¡A mí no me meten más mulas! Y agarró la a los hachazos, y la dejó llena de picos, como vos la podés ver. Vaya, un árbol genealógico más aristocrático, el suyo, Moni, ¿eh? Y eso que no te hablo de las ramas laterales, porque están los lacroces. ¿Los lacroces? Sí, muy viejos y muy verdes, pero que todavía existen. Y claro, ahí cerquita de Chacarita, ¿no? Sí. Y están los Plaza Pueyrredón, y los Plaza Alvear, y los Plaza Congreso, que son primos. Ah, pues ya puede jactarse de su rancia estirpe, Mónica. Te diré, tengo estirpe rancia y estirpe fresca porque en las ramas nuevas está nada menos que los... Que los, los capelletti, por ejemplo, claro. ¡Arrate, sádico! Torturador verdugo, esas no son ramas. Esos son los bichos canastos que me apestan mi árbol genealógico. Los bichos panastos. Inquisidor, malvado, parúpido. ¡Sí, señor doctor! Pero ya creíamos que no venía. Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá al doctor. Y como lo tuvimos de esperar, porque cuando llegamos no estaba... ¿El doctor? Sí, no estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la chacarita. Ah, Así que está enfermo, doña asunto ¿Y qué le diagnosticó el doctor? Le diagnosticó unas pírdoras para los pulmones. Ah, y le recetó unos dolores de espalda. ¡Mmm! No, eso ya los tenía de lavar. Va a tener que dejar la carrera de la bandera, porque dicen el doctor que si sigue lavando un año más, Dentro de tres meses se muere Que su mamá es la bandera, ¿no? Sí no. Lava las mudas de todo el barrio Así que conoce los trapos sucios de medio mundo me siguro, me siguro, Y sabe cada cosa Porque como ella dice Ay, si las mudas hablaran Pero volviendo al médico, Catita ¿La atendió con eficiencia? No, los atendió con guardaporvos Le propusieron los dueños de una tienda Que se llamaba La piedra En Lima y... Y no, Invertebrolemimichi Cerrito, muy grande, que hicieron personaje y creó a Catita. O o creó a Catita y les lo ofreció, no sé cómo eran las cosas, sí, que no. se inspiraba, inspirado en las chicas, las los que son las cholulas que iban a pedirles autógrafos a Torri, que era muy gomoso sí. y que hablaban todas como Don Torri, como Catita. Y me acuerdo siempre que contaba a mi mamá que los dueños de la tienda La Pira les encantó el personaje y le dijo, "Sí, pero nosotros no Pero no puede ser, dice, porque nuestras clientas hablan todas así. Porque era una era de clase media-baja la tienda, muy grande, muy importante. Pero al final terminó sí. haciendo cajita. Pero qué está? doctor más amable. Empezó preguntándole por toda la familia, hasta por su abuela. ¿La de Que de qué había fallecido De un ataque sincopado Dijo mi mamá Y mi abuelo de arterioasquerosis y sí, porque se interesó por la salud De todos los muertos Qué doctor más atento Ay, Catita, esas preguntas Las hacen para tener la historia clínica del enfermo Altro que historia La socialidad de la persona Si enseguida le preguntó ¿Tiene apetito, señora? Y mi mamá, no se moleste, doctor Y no nos vas a convidar que venimos denas del almuerzo Toma alcohol, señora Sí, pero déjese de cumplidos, doctor que no le vamos a aceptar ni una copita de anís No fuma, señora No, gracias No, gusto bueno, capitita, Esas son las preguntas de rigor bueno, Y la revisó por fin Seguro Le dijo que le sacara la lengua Pero como mi mamá es muy respetuosa. No se atrevió. Claro. Y le mostró la puntita nada más. Pero el doctor insistió, sáquela toda señora. Ay ah, toda no puedo porque la tengo pegada al canaruso. Catita es hija de italianos, nieta o, sí. o, o descendiente italiana. Entonces sí, sí, sí. cuando hablamos que decimos voy del médico, porque en italiano se dice así. Enseguida le pidió que le mostrara los dientes. Entonces mi mamá abrió la boca. Ah. No, la cartera, la cola vienta dura que llevaba recién lavadita y se la mostró. Después la hizo acostar. Eh, ¿En una camilla? No, en dos camillas rejuntadas, sí para que mi mamá no se desparramara. Y enseguida le enchufó un taléfano al pecho para comunicarse con el interior del cuerpo humano. Sí, ¿no? sí, sí, sí, la, la ocultó. ¿Eh? ¿Que la ocultó? No, no, no la ocultó nada, todo a la vista. Le puso una toalla a la espalda y le mandó que contara 33 Pero, como oh, mi mamá no sabe contar más que hasta 10 yo no me puse a contar por ella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera, etcétera. Después agarró y la pesó. Ah, ese sí que es un asunto pesado porque su amá pesa, ¿no? Ciento ochenta kilos con ropa. ¿Y sin ropa? ¿Y sin ropa? Sin ropa, le da vergüenza pesarse. ¿Y al médico le alcanzó la balanza para...? Sí, porque la pesó en dos veces. La hizo subir una vez, observó las agujas, la hizo bajar, le ajustó los tornidos... ¿A su mamá? No, a la balanza, y la volvió a subir. ¿A ...pa pesarle lo que le faltaba. Le dice que tiene que relajar 110 kilos. Qué bien, ¿con gimnasia? No, con comida. ¿Cómo con comida? Sí, fíjese, tiene que comer un bife con ensalada para adelgazar. Ah, sí, claro. ¿Y doña Asunta lo hace? Con una constancia. A la mañana se toma su fugo de cerigüela... ...sus café con leche, pan y manteca... ...su fatura con marmelada... ...y encima su bife con ensalada... ...pa de... ...al almuerzo se come... ...su cacho de bondiola... ...sus ravioles al tuco... ...su estofado con papa... ...sus tres huevos fritos... ...su queso, su fruta y encima su bife con ensalada para dergazar a la tarde se manda su chocolate con crema, sus pasteles de dulce sus masas surtidas y encima su bife con ensalada para dergazar ¿y a la noche? a la noche está que revienta hay un sketch que es muy gracioso en el que va a pasar un día de campo en contacto con la naturaleza una naturaleza muerta porque fueron a visitar un cementerio Y a propósito de las bóvedas, dice, sí, eso es un conventillo de Calabres. Dice, y yo pasé y dije, eh, hay que ver cómo viven algunos muertos. ¡Buena! ¿Cómo marcha su nueva actividad? Me han dicho que ha puesto un instituto de belleza... ...además de la pensión. Así es. Ah. La Venus con peleta se llama. La Venus completa ¿eh? Sí, para jorobar a la del Mirlo... ...que no tiene brazos y se da tanto pisto. Bien, ¿Y qué clase de tratamiento se aplica? gimnasia gimnasia para modificar el físico. Tengo un sistema del jazatorio que va a acabar con las gordas. Mire para acá los volantes de propaganda que reparto. A ver, ¿pero qué es esto? En un extremo pintado un hipopótamo y en el otro una sirena. Y debajo dice antes y después. Muy bien. ¿Y a, y a un costado...? Abago la grasa arriba los joesos, jera a las jordas. ¿Esto lo escribió usted? Sí, ¿en que no lo conoció? En la ortografía. <risa> a ver, en el otro lado que ha puesto. A ver. Traiga, traiga. Sí. Señora, ¿quiere usted ser marcina fina que un espagueti? No se consuma con privaciones ni se sacrifique con baños. Pratica mi sistema de gimnasia reductora patentado por su creadora, la doctora Loureiro, de las universidades de Porriño y Mondoñedo, jefa de la sala de gordas del Hospital Santa Robustiana. Visítela y la aliviará de peso. Sacaron todos los números en el año 43, creo. Sacaron números cómicos de la radio. Mi mamá, junto con Pepe Iglesias, no sé quién es más, Juan. Y entonces después la dejaron volver. Pero tenía catita, tenía que hablar... Normal, como hacía Catita, bueno, pero a mi mamá tenía mucho mal. Le hizo sufrir un ataque de catalepsia, que es la la muerte de, de broma, como decía, ¿Qué es lo que hace y se no fue repente. Y se recupera hablando en fino, como decía Catita. Y entonces usaban los términos bien españoles, no le podían decir nada. Pero no le gustó dale no justo. Y, y de, entonces, pero podía seguir haciendo teatro y cine, no podía hacer radio. Pero dígame, doctora Laureiro, ¿dónde instaló el instituto? En el Jalpón de los Cachevaches. En ese Jalpón todo sucio. No, se... no, mi marido lo limpió. agarró una Jarlopa y en dos patadas... ¿Lo dejó hecho de un espejo? En dos patadas. Como hizo las cosas con Jarlopa, las hizo Jarlopando. pero <risa> es claro. Bueno, y, ¿y es lo bastante amplio el recinto? ...como para cobijar una recua de burros. Ayer éramos 15 y ainda nos quedaba aljado. Ah, quince burras. Eh, digo, 15 alumnas. 14 Y la que se Pues sí, tomé a mi cargo 14 gordas sin remedio. 14 casos perdidos. Nos pusimos el uniforme del Estetuto, moquinis verdes... Para, para... Un momentito, un momentito, moquinis, hijo. ¿Y se atreven a usar moquinis? Sí. <risa> Las que usan moquinis tienen dos razones que se pueden contemplar. Según el estado en que estén. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si están en Estados Unidos, una razón es ah. el clima y otra la libertad. Sí, sí, claro. Sí. No, perdone, perdone que la interrumpa, doctora Loureiro. Eh, ¿Se pueden presenciar esas clases? Ainda no, pero más adelante pienso ampliar las instalaciones con unos ojeros en la pared. Invecibles para las alumnas Pero desde donde por cien pesos Puede haberse el espectáculo Fantástico. catita tiene Muchos hermanos Tiene uno, el último Le pusieron de nombre presidente Y estaba muy ofendida Con el presidente de turno En ese momento porque no había ido eh, Porque hay una ley Creo que es el séptimo hijo varón Sí, es, es el ahijado El, el, el, el es, ahijado del presidente No sé si era el séptimo hijo Marón, pero era el último. Y le pusieron presidente por esa razón. Presidente Pizafrola. Y estaba ofendida Catita porque no había ido. Había mandado, no sé, un edecano. Alguien haya mandado, ¿no? No, así no, Dariénzo. La llave de sol, un pentagrama más abajo. ¿paprisa? Bueno, basta, basta de ensayar. de la vez, ¿qué? No, Ay, no, no. Hombre, Ay, no sé si me va a salir bien, porque con esta orquesta que es una murga propiamente... Pero ahí va. A ver. Diten los amigos con mi vino existe, que no tengo aguantes para el licor, que soy un malito que no resiste, de la gania firaba ni el malo favor. Y es que se ha lo que existe, y entre copas quiero matar, mi amor. Siempre estoy borrado, desde cada fuiste, siempre estoy borrado, pero es de dolor. Imora, ien, o sí, chega que na nila, grimiando los hermanos de Catita que eh, sobre todo el Mingo sí el Mingo porque era muy retardado el Mingo y el Nicola un poquito en y se nos fue de repente son las dos voces en off para que le permiten entrar y salir con el otro personaje porque era agotador y se nos fue de repente mm. ahí estaba la voz de Angelita recordando a su madre nació un día como hoy pero de 1903 Mini Marshall Adelanto del mini recital que vas a vivir a partir de las 3:30 en la noche más larga del día. John Coltrane John Coltrane, Moment Notice. Va a hacerse cargo el saxo de Coltrane de la última media hora del programa de hoy. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 250 50 minutos. Humedad 74%, temperatura 14 grados. La presidenta viajó a Santa Cruz. Cristina Fernández viajó hacia esa provincia donde va a permanecer todo el fin de semana. El próximo lunes, por otro lado, va a estar encabezando en Casa Rosada el acto de asunción de los nuevos ministros a quienes recibió por separado en Olivos para conversar sobre los roles que van a desempeñar. Arturo Puricelli, recordemos, pasará a seguridad y de esta manera analizó esa cartera. Es una cartera que tiene, digamos, su responsabilidad frente a la demanda social, pero afortunadamente tenemos fuerzas de seguridad que se han equipado adecuadamente a lo largo de estos últimos años de gestión de los gobiernos de Néstor y de Cristina. También tenemos funcionarios muy experimentados y con una gran vocación de servicio como el secretario de Seguridad, Berni. Y por cierto, confiamos en los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad en esta lucha diaria contra el delito y para realmente cumplir con la misión que la presidenta nos encomendó de tener una seguridad que le garantice a la población los mayores beneficios y por cierto una lucha sin cuartel, contra el narcotráfico, contra la trata, contra el crimen organizado y hacer de que esta sociedad se pueda vivir un poco mejor y se pueda disfrutar mejor. Música <risa> El gobierno apelará a los amparos contra la reforma judicial. Así lo informó el diputado oficialista Carlos Kunkel, que también comunicó que se van a utilizar todas las herramientas necesarias para defender la elección de los consejeros, suspendida por los magistrados federales. También arremetió contra quienes tomaron esa decisión y luego los calificó como la corporación judicial, sosteniendo que no han designado para tomar medidas de gobierno. De afuera Son cinco los muertos por un nuevo tornado en Oklahoma. El hecho ocurrió en la misma zona donde hace dos semanas se registró una tormenta similar que dejó 24 víctimas. En números se estima que se perdieron 2.000 millones de dólares, 36.000 ciudadanos fueron afectados y 1.200 casas fueron destruidas. Pelota Suspendieron el partido de Independiente Arriba Davia Un grupo de barras agredieron a los jugadores en el último entrenamiento Arrojando bombas Molotov a los autos estacionados El encuentro iba a ser mañana, domingo, de local contra Atlético Tucumán Los mendocinos están luchando por mantener la categoría en el Nacional B Humedad 74%, temperatura 14 grados Jorge Lina Roca 750 Avanza Derecho a la información Hasta las 4 prohibido amanecer En la M750 En de Cada Info esta madrugada estamos recorriendo versiones de uno de los tantos clásicos que nos dejó Robert Johnson. Este personaje que muriera tan joven a los 27 años en agosto de 1938 y que solamente entre el 36 y el 37 entró a estudio para grabar todo lo que tenía dentro de su guitarra. Un personaje singular que sentó las bases del blues que hoy conocemos. Se trata de un hombre muy, yo diría, influenciado por nadie y padre de todas las influencias. Este rey del Delta Blues, así como se lo conoció a la hora de intentar, qué sé yo, dejarle un, un mote a su a su participación en el mundo de la música popular contemporánea. Walking Blues es el clásico que hoy estamos recordando a través de todo tipo de versiones, todo tipo de colores. Arrancamos este bloque con la de Kate Brown. Woke up this morning, I feeling You know by that bed Had them a walkin' blue line up this morning I was wheelin' round, round, for my shoe You know by that bed Well, man, I had them a walkin' blues Some folk tell me Walking blues ain't bad You see what's so feeling I almost ever had Some folk tell me now I'm gonna worry Oh blues ain't bad You see what's so feeling A ver la versión de Willie Dixon. Cerramos este bloque con la guitarra frenética. de juega una masa. Esta madrugada estamos con versiones de Walking Blues Escuchaste la de Kate Brown de Willie Dixon Y la de Joe Bonamassar Acá no hay nada prohibido all right, all right, all right, all right. Excepto amanecer Prohibido amanecer En AM750 quieres saber algo más? ...de Gerardo Díaz Ferrán... ...bueno te invito a un nuevo adelanto... ...del capítulo de Funes... ...que vamos a escuchar esta noche... ...a partir de las 23... ...en AM 750... Hola, mi nombre es Paula... ...y soy la sobrecargo... ...durante el vuelo el personal de cabina... ...estará totalmente pendiente de usted... ...para informarle acerca del entretenimiento... ...brindarle un refrigerio... ...o atenderle en cualquier eventualidad... ...si precisa asistencia... No duden en presionar el botón que encontrará sobre su asiento. Y enseguida un compañero o compañera acudirá a atenderle. Pero no somos los únicos que estamos siempre pendientes de usted. Detrás de cada vuelo hay infinidad de personas que no se ven, pero sí hacen que todo, de principio a fin, fluya a la perfección. Nuestro personal del aeropuerto también vela porque su viaje transcurra sin incidencias y que su experiencia con nosotros sea enteramente satisfactoria. En Air Comet disponemos de una competitiva y versátil flota de aviones... ...que nos permite operar en todo el mundo en corta, media y larga distancia. A mediados del 2010, ya sí, realiza la, la, la operación de estafa y de vaciamiento más fuerte... ...aún siendo presidente de, de todos los empresarios de España... Eh, hace ...realiza el vaciamiento de Marsans. Se adhiere, digamos, a una convocatoria de acreedores, se hace una compra simulada a través de una empresa que se llamó Possibilitum, que compra de una manera bastante oscura y turbia Viajes Marsans. Está con los mismos modus operandi que hizo con las otras empresas, dejando estafando a gente, trabajadores y, y, y usuarios u, o clientes de Viajes Marsans y Y, y el ruido fue tan grande porque estamos hablando de una empresa que en España era emblemática dentro de la industria turística. Entonces ahí sí se empezó a investigar eh, de forma importante eh, porque los acreedores de Marsan eran, entre otros, pescados grandes como tour como Meliá, como, bueno, gente, empresarios históricos. El poder político lo dejó solo la presidencia eh, al frente de la ceoe le duró un tiempo más pero a fines de 2010 principio del 2011 él ya tiene que dejar la presidencia de, de la ceoe él también se ve un poco debilitado cuando este, cuando asume zapatero como presidente de españa si bien esto es tiempo anterior este a, o sea, a partir del año 2004 eh, eh, cuando Zapatero ya ...asume la presidencia del gobierno español... Eh, ...el poder y, y digamos la impunidad que tenía este Díaz-Ferrán... ...y el grupo Marsans en, en sí mismo... ...se vio bastante disminuido... Eh, ...pero los vínculos de, de, de ferrán con el PP siguieron... ...aunque el PP el Partido Popular no estuviera en el poder... ...a punto tal que el hoy ministro de Economía de España que lo tenemos acá en el diario Instagram comercial, miércoles 15 de mayo, estoy hablando de Luis Guindos. Luis Guindos era uno de los miembros de sepi cuando sepi le da a Gerardo Díaz Ferran 800 millones de dólares para reflotar aerolíneas argentinas. O sea que el ministro de Economía de España actual no podía desconocer o no puede desconocer eh, lo que acabo de comentar. ¿Cómo llegó a ser uno de los dueños de Aerolíneas Argentinas? En el año 2001, a través de la sepi que era dueña de Aerolíneas Argentinas, a través de uno de los miembros de sepi llama Antonio Mata, que era uno de los socios de Gerardo Díaz Fernández y de Gonzalo Pascual. Antonio Mata plantea la situación, y la situación obviamente que era muy conveniente, porque... Lo que tenía que hacer la CEPI era, como ella era dueña de Aerolíneas y tenía un problema, porque ya era un problema binacional en el 2001, entonces la CEPI pone un valor simbólico, que era un valor simbólico de un dólar, fue lo que se pagó, y además le dio a Airplus Comet, que es la que realmente compra las acciones de Aerolíneas Argentinas, le da 800 millones de dólares para que reflote la compañía y para que pague deuda. Aerolíneas estaba concursada, en convocatoria de acreedores. Bueno, lo que hicieron estos señores, Antonio Mata, Gerardo Díaz-Ferranz y Gonzalo Pascual, fue, con esos 300 millones de dólares, en vez de pagar deuda, la compran, y con los 500 millones de dólares restantes, no se sabe qué hicieron a día de hoy. Por este hecho que estoy contando, actualmente, en, en España, Antonio Mata y Gerardo Díaz-Ferranz presos, por la operación crucero, tienen que sentarse en un juzgado español porque están acusados de haber evadido en la compraventa de Aerolíneas Argentinas 99 millones de euros. Dinero público estoy hablando. ¿Cómo estaba Aerolíneas en el año 2001, antes que la toma Ferran? Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco. Si el Estado chica el déficit del, de ferrocarriles, el déficit de aerolínea, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendría que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata sí, sí. en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. ¿Esto es así? Tiene sí. que ser así. ¿Tiene que ser Yo. así? Qué lindo sería. Está en el decreto. Adelina, será así. El decreto de Entel dice que es para la gente. Uh -huh. Jubilaciones, salud, seguridad y educación. Aerolíneas en ese momento, en el 2001, eh, estaba eh, al borde de la quiebra. Y, y en concurso a creadores, o sea, sepi e Iberia y American Airlines las llevan a ese destino. Le hemos exigido la necesidad imperiosa de que se abonen los salarios en términos, los salarios del mes de mayo, en términos y que no volvamos a sufrir las consecuencias y una demora como la que se provocó en el mes de abril, eh, porque obviamente esto no provocaría en ningún sentido eh, la posibilidad de avanzar eh, en tener eh, la posibilidad, como plantea la empresa, de una capitalización total o parcial para que la empresa siga funcionando durante este mes de junio y los meses subsiguientes. Estamos hablando del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas, estamos hablando del concurso de acreedores más grande de la historia concursal de la República Argentina. No hay otro de esa magnitud. Entonces, eh, cuando llega el Grupo Marsans y a través, o sea, en realidad cuando Air Comet eh, compra Aerolíneas por el valor de un dólar con los avales del Grupo Marsans, ...encuentra una empresa que estaba prácticamente parada... ...volaba muy pocos destinos... ...y los pocos destinos que volaba eran de cabotaje... ...la mayoría de los aviones eran viejos... ...estaban en tierra, había que poner a volar... ...algo que era muy difícil poner a volar... ...pero lo hicieron. La práctica del boicot es una práctica muy común... ...en sociedades que tienen consumidores educados... ...en sociedades en países centrales... ...por ejemplo en los Estados Unidos... ...normalmente los consumidores boicotean productos que son fabricados con prácticas industriales, que los pueblos rechazan. Por eso esto no debe escandalizar a nadie. Más bien sorprende que sea la ministra de Trabajo la que está en contra de la fuente de trabajo argentina, porque está está aprobando el plan director que es un plan que prevé despidos, que prevé achicamiento de rutas, o sea, que prevé que va a haber más despidos en Aerolíneas Argentinas. En ese caso sería el Ministerio de Trabajo que esté atentando contra la fuente de trabajo de los argentinos y de ningún modo esta iniciativa que se hace desde el sector sindical. Y también es cierto que en la condición en la que estaba, cualquier cosa que uno hiciera, bueno, a los ojos de los empleados y de los argentinos, era mucho. Eh, porque bueno, si hacía siete meses que Aerolínea no volaba internacional y después de cuatro meses que el grupo este Marsans con Air Comet llegan a la empresa y empieza a volar de nuevo a Europa o a Australia, y era un montón. Ahora, eh, una vez un, un piloto me dijo una frase que para mí es excelente, que grafica todo, ¿no? Hay un momento en donde uno no puede ver el monstruo que está escondido detrás de la margarita. Y fue el caso. ¿Para qué le servía...? ...la empresa de bandera argentina. ¿Para qué le servía Aerolíneas? Bueno, le servía para llevar precisamente turistas a España... ...o para traer turistas desde España para acá. De hecho, como Aerolíneas estaba concursada... ...y además la CEPI le había dejado una deuda muy importante a IATA. IATA es un club de Aerolíneas en el mundo... Este, que permite que se intercambien pasajeros O sea, si yo estoy volando con un avión mío a España Y se me rompe el avión Vos que tenés un avión en España Me prestás el tuyo y, y si te pasa algo a vos Cuando venís para Buenos Aires Yo te presto uno a vos Después a fin de mes Sacamos la cuenta de cuántos pasajeros volaron Prestados en los aviones que nos prestamos Hacemos la cuenta Si quedamos empatados nadie le paga a nadie Si yo te tengo que pagar a vos Vos me pagás a mí Y viceversa De eso Aerolíneas se había quedado afuera. O sea, no podía intercambiar pasajero con nadie. Pero como Air Plus era la empresa que había comprado, se hizo una suerte de código compartido, lo que se llama. Entonces Air Plus usaba los aviones de Aerolíneas con su loguito pintado de Air Plus. Y el, el, la operatoria siempre la pagaba Aerolíneas. La, o sea, lo que terminó pasando es que Aerolíneas pagaba la operatoria de Air Plus... Y Air Plus se llevaba la ganancia de los pasajes vendidos por Air Plus o por Aerolínea mismo. Y bueno, eso fue pasando de a poco. Trajeron algunos aviones, siempre usados, pero los trajeron. O sea, estábamos hablando que Aerolínea que en el 2001 había quedado con aviones, que ellos de 25 años de antigüedad. Trajeron aviones que tenían 15 años de antigüedad, bajaste 10 años de promedio y 10 años en modelo. Entonces... Este, quedaron algunos aviones muy viejos, pero otros nuevos o, o, o usados de 15 años, 12 años de antigüedad, este, empezaron a venir y, y bueno, y así se fue haciendo la operatoria que ellos necesitaron, o sea, eh, aerolíneas en manos de Air Comet, ¿cumplía una función para los argentinos eh, cubriendo la necesidad que este país tiene para estar conectado? No, no. O sea, lo que hizo el grupo Marsans y el Comet fue utilizar Aerolíneas para su propio beneficio. Compraron la deuda que tenían que pagar con unas maniobras bastante oscuras, sobre todo con avale de la justicia, porque si no no lo hubiera podido hacer. O sea, porque el contrato de compraventa decía que 300 millones de, de dólares era para pagar para pagar deuda. Eh, y sin embargo, la deuda eh, no fue pagada, la compran, o se uh -huh. compran los créditos que tenían que pagar. Ahí aparecía el relato de Diego Dominelli. Ahí aparecía Bernardo Neustadt, José Luis Manzano, Ariel Basteiro, Alicia Castro. En este borrador de Funes el Memorioso tenés un segundo adelanto. Ya nos metimos más en, en lo que fue la operatoria de Ferran al frente de, de Aerolíneas como para saber de quién se trata. Y esta noche tendrás que programa enterito para una vez que puedas ver toda la película sacar tus propias conclusiones. Gustavo Campana, empieza de cero y hasta las 4. INAEM 750. a Facebook coincide Alba Lomí Pérez Sainz con, con lo que decía Vigo Domineri, aquella frase de, de un piloto, ¿no? El monstruo detrás de la Margarita. Bueno, eh, tenemos todavía a esta altura del partido muchos monstruos que descubrir que quizás ya no siguen detrás de la Margarita, están un poco más expuestos, pero todavía, todavía están libres cry me a river Di nach Washington now you say you're lonely said you cry the Through. Well, you can cry me a river, cry me a river, cause I cried a river over you, Ooh. and now you say you're sorry, for being so Just cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said Told me love was too bloody And told me you were through with me And now you say you love me Well, just prove you do Go on and cry I'm tired of crying over you Cry me a river, Lilak Washington Por algo hay que empezar Empezamos de cero hasta las 4 ...prohibido amanecer... ...en m AM 750 ...ya sabés que la decimosexta del torneo de primera división... ...comenzó en la noche de ayer con la victoria de Quilmes 1 a 0... ...frente a Racing en el Estadio Centenario... Para mañana hay tres partidos previstos, a las 14 Independiente Estudiantes, 15 y 15 Godoy Cruz Arsenal, 20 y 15 Atlético Rafaela frente a San Lorenzo. El domingo cuatro partidos, a las 11 de la mañana Unión Colón, a las 16.10 Lanús frente a Belgrano de Córdoba, a las 18 Boca Vélez y a las 21.30 Argentinos River en el Diego Maradona. Y el lunes, dos partidos para cerrar. La decimosexta, las 18, tigres san Martín de San Juan. En las 20 y 15, Old Boys recibe a Ñus. 11 y 20, Marcelo Mayor. 11 y 20 Marcelo Mayor Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750 Agendalo porque vale la pena el próximo lunes a las 18 en el salón Juan Domingo Perón de la legislatura porteña el escritor bayer va a disertar sobre el tema de roca a macri también va a participar marcelo balco autor del libro los indios invisibles del malón de la paz y actuará también el grupo de rock club artístico libertad que tiene en su repertorio canciones republicanas de la guerra civil española el acto será conducido por eh, germán schiller y está organizado por el legislador Alejandro Bodart. A las 18 en la legislatura del Salón Juan Domingo Perón, Osvaldo Bayer. ¿Te acordás el título? De Roca a Macri. Un tema más antes de entrar en el mini recital de John Coltrane. Club Latino y la Vargas Blues Band. latino La Vargas Blues Band Cuando está prohibido amanecer Es obligatorio empezar de cero Prohibido amanecer En AM750 3 horas 34 minutos Ya gastó el nuevo día La temperatura para Capital y alrededores 14 grados, la humedad 74% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para este sábado, para el primer día de junio de 2013? 20 grados de máxima, cielo a parcial a algo nublado, vientos moderados a leves del sector oeste rotando al norte. Domingo, lunes y martes, sin paraguas. De acuerdo al extendido el domingo, una mínima de 10, una máxima de 18, el lunes 10 y 20 y el martes 12 y 22. Lo prometido, vamos con el mini recital de John Contrae. Nació el 23 de septiembre de 1926 en Richmond, en Carolina del Norte. Y murió demasiado pronto, el 17 de julio de 1967. John Coltrane apenas tenía 40 años.